No estoy tan barrenado de cantarla, pero sí que voy a traer una jota para empezar mi intervención. Y ahora que tenemos tiempo a enfadarse, no vale la pena, pues entre días de guerra y paz, y entiendo que tengamos problemas, y el miedo no deja empatizar, y si te sientes raro, coge mi mano y estarás acompañado, a celebrarlo, contentos con lo poco que tenemos en esta, en Hola, TV -Livers. y danos Hola, TD Believers. Believers. Principia un tierra de Bernau. Un día más y es en Radio Topo no, 101.8 da FM Zaragozana. a voz da sin voz y aunque te enterarás las cosas que en veras te importan. El innegable placer cuando nadie te ve Sosteniendo un libro en el sofá Y es el Tindo Tierra Barnaosa, versión radiofónica Do blog, do mismo nombre, que llevo 10 años Ya dando mal en aragonés la me sobra la Me a la camisa Y voy a Y somos celebrando que hacemos un programa más Todos los miércoles de 6 8 Aquí en Radio Topo Voy a La mira, la la vista, la lluvia, no nada. Pues nada. dijo que era fácil. Puedes seguirnos en un blog, en un programa de radio, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr y en Evox. Anda que no viaja a Y entonces os retes, pero que sí, pues probaros podcast anteriores. Y en Ivox, e aunque pienso, botón de donar, un botón que me da perricas para poder seguir con este proyecto. Que son para la cara, del alma sé reconocerlos en tu cara y en cualquiera de esos besos que te cesan el retroceso de la calma, verdadera terapia eterna sobremesa y también si sí quieres al portar bella perreta y anti más leer una miqueta de un blog en formato papel Tens o Ancine dos diez años de, que celebra los 10 años de tierra de barrenados que lo puedes pillar en la flama en la carrera mayor 53 y en Nogará, en la plaza ASO sin número que en las pupilas cuando la fatiga maina vuelve a contar aquella historia van ochenta veces pero verte la narrar es pura gloria dichosos los momentos... Y pero que sí, recuerda que si ya es falta de cuñaos ¡Ascuita tierra de Barrenaus! Me he vuelto a manchar la camisa y voy a celebrarlo La vida pues tanta la música y hemos venido a bailar Me quedo un ratito a mirar tus ojitos que vuelen como a primavera Y bueno, güey, tengo el estudio pleno, pleno de Chen, de Chen que escribe, de Chen que tiene muchas cosas que contarnos a, a todas y a todos las que sentí hiciste programazo. sol. Me han tratado con una gran gracia... Y todos las voy a ir presentando en orden que las tengo yo por aquí, de Cucha, Dreita, Lucía, buena tarde. Hola, buena tarde. Tamara, buena tarde. Hola, buena tarde. Hola, Rubén. Buena tarde. Y hola, David. Hola, ¿qué tal? Que cuento que todos ya has pasado por el programa y que ya la hacen como, como se ha escuchado todos y os programas punto por agulla y cada puñetero minuto de Tierra de Barrenados de los veintitantos programas que elevo, ya todos conocéis las voces. La necesidad dátelo, es un homenaje a todas las pequeñas cosas que nos llenan, las risas en la cena, el brindis de verbena, la pena que me da cuando... Y este va a estar un programa pues sobre lo que decía, sobre escribir, sobre escribir en aragonés, pero que sí, ya sabéis que Tierra de Barnao siempre somos con, con la aragonés y, y bueno, pues estas cuatro personas que tenemos en el estudio, Lucía, Tamara, Rubén y David, son cuatro personas que escriben en aragonés Cada uno en suyo formato, en formatos muy diferentes que hemos sabido, porque no toye literatura de la académica, no dista de las novelas, que también, pero que sí Pero, pero se puede se puede disfrutar mucho de la lectura en todos los formatos que vimos a viller la duda que no dejas que te coma las ramas que compartido me alguna de fallé alguna me gritó en la calle con agulas y follé fui que no pudo pero le mando besos por si me oye un song aprendido a no ser tan rubin lo que me frustran a lo todo siempre no hay fin se que todo se va todo bueno. Y vamos a principiar ya con, con la primera lectura de, de Odilla, con Lucía, que nos va a leer una completa. ¿Cuántas coplas cullirán en Homorraldo pastor, que en los días de verano camina vais solo sol? ¿Cuántos sueños a pedecaus vais a os piedras del aguerro? ¿Cuántas remeranzas tristas conchela a nío del invierno? ¿Fillo das estrelas ye o pastor cuan pastorea? A él se lo miran los astros, el cosir a las oellas. Única patria que troba, yo fumo das chamineras, que viellas palordias conta en as nueis calien sufredas. Por asendas y por mons el va esfendiando esta tierra, y con cada trango suyo a biodiversidade enpenta. A suyas parolas son a simiens dun mundo novo, simiens das que a devoratar o nuestro venidero. Si disparíse o pastor morirán estas montañas, y en silencio con os arbres morirá la nuestra fabla. No quero que dispariscan flora e fauna nistas selvas, por iso digo que en talto a causa groganadera. que tiene un amigo, tiene una fortuna 2005, 2005, y por fortuna tenemos lugar, a los Blas Vulcán, libertad para y un corte con sombrillas, la vida es una maravilla y te invita a salir. familia! No, Isa, Isa Copla, que le yo Lucía, buen día buena tarde Lucía, una travegada Bueno buena tarde, buena no hay buen día esto ya depende de cuándo cada uno sienta los podcasts, los que los ofentiendo en directo, pues buena tarde a las a las seis aquí en Radio Topanaciento uno Y esta copla eh, que acabas de leer y es la ganadora del concurso de coplas en aragonés en, en 2014, que estió la casi la edición, ¿no? La En 2015 va a desaparecer el premio, que lo, que lo deciden de, de sacarlo, y bueno, pues tú estés casi de las zagues ganadoras, ¿no? sí. ¿Qué tal? Bueno, qué tal. Enhorabuena por el premio lo primero y, y cómo valoras este este premio que te dieron y el premio en general y la decisión de, de sacar los premio. Hombre, pues eh, y era la única, bueno, el único concurso en Aragones, do Concello de Zaragoza. que bueno, según te nos comentaban de Rubén en ocenso de charrados de aragonés, Zaragoza y o municipio de Aragón que más Fablans 100, a la vez y una noticia muy triste que hayan sacado el único premio que llevan aragonés y además eh, bueno, no más no lle que sacasen no más que lo de aragonés, también sacaron lo de catalán y castellán. Eh, o sea, que era el único concurso trilingüe y a lo menos el único en aragonés y catalán De Zaragoza, que bueno, en estar a capital de Aragón, pues tienen fablans das tres luengas. Y a yo me pareís una decisión muy triste, porque a más y cultura, ¿no? Y a más y formato que lle copla, que lle un formato muy tradicional de Aragón y que no lle un formato típico. Y a la vez me pareís una pena que no que no se haya inventado este este concurso y que tampoco no se haya afeito porque esas coplas ni pues se cantasen en un concurso de sotas, ¿no? No, ¿No se cantaban pues no Podían trigarlas, en ah. la copla libre podían trigarlas, pero claro, siempre supuso que Bayos era mejor una que ya tenga música que, que unas inas. Y en todo caso de trigar, cuento que en muchos casos, por desgracia, trigarían las de castellán antes que no las de catalán y aragones. Qué mal hachen, qué mal hachen. Y bueno, y también decir que ya era un concurso que no suposaba... una gran cantidad económica a lo concello de Zaragoza, ¿no? Que cuento que un concello como lo de Zaragoza, que sí que tiene muchos gastos, pero también puede destinar dinero a cultura en cuentas de sacar estos presupuestos. Sí, porque tampoco no era aire la cantidad, ¿no? Que se daba... O primer premio eran si no mal 400 euros. Bueno... Y <risa> lo segundo, 150. Pacho Vilate. Bueno, y lo que... Pero probablemente si la Chen que, que, que te siga, que cuento que muy todos somos de, de Isachen, te conocerá por Oblog Mayata, que es lo, lo tuyo Proyecto que yo siempre voy, de, siempre somos diciendo no que, que el Aragón es calferlao servir para otras cosas que no sean la agroganadería, las ensaladas, las cravas y todo esto. Pero tú has feito, has, has conseguido charlar de lo de, si de, lo de siempre, entiéndeme, de sí, sí. de agroganadería, pero de una traza pro diferente, ¿no? Y y además con una estética, yo creo que de un blog bien bien pincha, ¿no? Y, y de una de, de una vista diferente. Cuéntanos una amiquita, este proyecto de de maleta que es bilingüe, ¿no? Que hay en las sí, y en castellano. Sí, y un proyecto bilingüe. Bueno, los artículos son también en inglés, pero tampoco no me da la vida para traducirlos todos. Y sí, lo que sí que son todos publicados en, en aragonés y castellano. Y yo, pues, yo fací albaeteria y, pues, hacía un máster en agroecología y desembolique rural. Y a la vez, pues, quería hacer un blog sobre esas cosas que tanto hoy me ceban. Además, lo hacía en una época en la que va treballos pues, de un mes, pues, mucho tiempo sin treballo Y era una forma también de mostrar cosas que sabía Y, pues, también, eh, gracias en gran parte a los blogs, he eh, trovado treballo Eh, do, do, otro no que soy ahora, y en Otragrano que era, me que contó mucho lo mío blog Porque podían valorar realmente las cosas que sabía, eh, gracias al lo blog Bueno, yo tema, pues sí, porque me motivan mucho estas cosas Y lo fue yo de una forma diferente, porque también, bueno eh, Y es cierto que la ganadería tradicional, digamos, también se ha convertido ahora en una minoría Y que lleve pues, una luita mirar de conservar esa ganadería extensiva, esa forma de cultivar, bueno, de cautivar, digamos, familiar, que son en peligro de extinción por culpa de la agroindustria. Y una cosa muy positiva que me ha traído el blog, eh, nos referen a las luengas, y es que Chen, que Charra Aragonés, Chen de Lugas, que no goza de relacionarse con Neofablans, digamos, por chamborre. ¿eh? Eh, sí, pues sigue el blog y comenta en Facebook y en otros puestos Un me mandan, y me envían emails escribiendo en aragonés. Lo cual hay una cosa muy positiva que Chen, que no te conoce de cosa, pues anime a escribirte en Aluenga, en, en, bueno, en idioma, que yo soy idioma materno, pero que yo un idioma muy de no Y da traman, eh, Chen, pues de otros puntos del estado y... Pues ha convisíado Aragonés gracias al blog que también pues me paréis, no sé, y una cosa que cuando lo dicen de Oyba, yo no sabía que existía el aragonés dica que he visto el tuyo blog pues te da mucha energía. Qué guay, qué guay, te estoy dibuentas, yo soy flipando. Bueno, lo de Trobar Treba, yo gracias al Loblock, ya me ha deixado, sin sangre, <risas> <risas> sin sangre en la pocha. No sé si a Belun más le ha pasado, por favor, si ya pasado, nos sí, escriba a, sí. escribe, a Tierra de Rayo ¿Sí? No, no, yo <risas> me ha pasado lo mismo que a tu Carlos <risas> Sí, sí, ¿no? Y me, me fui contento que tengas tanto feedback también de, de la chen, ¿no? Y, y, bueno, otra de las cosas que empecé es porque ya es bien, bien inquieta, te has movido mucho, y la, la página web, de bueno, la página de Facebook, perdón, de Queremos Más Obras, de Ángel Conte, aunque el autor le va publicando... Ya cuantos años, pues, pues a suyas nuevas obras, no, poesías más que más. Y, y bueno, pues como surtió esto, cuántos años le vaya, que no, que no lo sé. Uf, y, pues, y cuéntanos una miqueta cómo hay uh, funcionando esta esta página de Facebook. Pues años, vende estarne seis, me paréis ah, Sí, seis seguro, seis si no son siete. Pero yo cuento que estío en o do, principios de 2011 o en principios Somos en o 2017, pues eh, seis años. Y bueno, esto principio porque yo, bueno, yo cuando yo estudié, yo aprendí aragonés en Nogara, en FA, ya muchos años, eh, de feito Carlos, y pero, era mi maestro. <risa> y, y yo, pues, cuando era estudiado de aragonés, que tenía tapar a la vez 15 años, eh, pues principié a leer libros de Anchel Conte que me fagan muy tismogoyo, De feito, eh, yo cuento que los libros de Ancel Conte. Eh, habrían de estar de lectura obligatoria en muchos institutos en cara a que a los no charlos en aragones que los leigan en castellán porque te muestra muchos valores ¿no? y te, también eh, te enseña yo iba por ejemplo a un colegio de educación religiosa y este libro también pues me hace solidarizarme o entender pues a Chen que lle homosexual y pues saber cómo se sienten no y cómo eh, pues digamos eh, amarginación a la que pueden estar sozmesos solo que por a su vía formada mar y y a la vez bueno pues me me fasció muy tismogollo los libros de Ancho el Conte de feito yo remero eh, estar leyendo el Conte en casa de mi a Lola y, y plorar de, de lo que me a sentir los suyos libros no y bueno pues principié primero leyendo novelas después relatos de Ángel Conte después poes poesías y así nos diga que el día ya me quedé sin cosas que leer de Ángel Conte y pues en una vista, pues conocí a Alberto Gracia trell de Consejo de Falo Aragonesa que también ya era un gran fan de Ángel Conte y como él ya era no Consello, él tenía acceso a textos de Ángel Conte que yo no trovaba por garro otro puesto pues eh, bien relatos que nunca no habían estado publicados pero que sí que los tenían en el Consello o libros que, que ya eran, como No dices morirá mi voz que ya digamos que eran descatalogados o muy difíciles de conseguir y yo lo conseguí gracias a Alberto mmm, y o Consello de la Fala Aragonesa de Huesca Y bueno, total, que íbamos investigando, charlando con Chen, conseguíbanos los artículos no publicados y un día pues nos quedemos sin, sin material y os dos eran fans de Anchel Conte. Así es que decidimos de abrir esta, esta pachina de queremos más obras de Anchel Conte, pero que la abrimos, pues más bien como un puesto a difundir a suya obra, que íbamos pegando pues poemas y trozos de párrafos suyos de las suyas novelas, pues para que la chen lo conoces, ¿no? Porque eh, ye, mesmo mismo dentro de la comunidad del Aragonés viachen chen que no conoce Sánchez Ancel Conte y mm. y una pena que la literatura en Aragonés siga tan poco conocida en general pero ya que ya mismo dentro de la comunidad de Aragonés of Hablants a la vez, si y os que charramos a este idioma no fuemos un poder por dar a conocer estas obras, ¿no? Pues aquí los vale a leer. Y bueno, y total que un día Cuando no teníamos ni 100 fans en Apachina Un tal Ángel Conte Va a principiado a seguirla Y decimos ahí va, esto Y nos fijamos en el perfil y era Ángel Conte, o uh, aparentemente Bueno, si no ni era él, lo parís, se <risa> Y Y total que decidimos darle um, De administrador en Apachina Y bueno, y Continuábamos colgando, pues, textos Y un día, visto que veigo que ya viva a ver los poemas, que digo, pero estos poemas, Alberto, dan los has quitado? Porque yo no los he publicado y nunca no los he vistos Y me dice, ah, no, eso no soy yo. Y ya descubrimos que ya era el Conta, que ya era principiando a escribir. Y a Radid, esto él nos lo agradeció siempre muchas veces, eh, que le va a describir escribir y era en una época, digamos, mala de su vida, y se animó a tornar a escribir gracias a la pachina y también le sirvió de terapia, ¿no? a Tornar a estar feliz y bien. O sea, que pues no sé, una cosa dista es que principias a hacer. y que rematan muy bien, ¿no? y rematan con la finalidad que nosotros queríamos, que era dar a conocimiento a literatura en Aragoneses, porque yo una pachina que agora sigue muy tisma Chen de muy puestos do mundo, siga viaje en portuguesa, Chen brasileña, que no charra en Aragoneses, pero siguen esta pachina y mesmo había vi un tiempo en o que Ángel traducía os poemas que escribía originalmente en aragonés os publicaba en Aragoneses, traducía o castellana o catalana o portugués y mesmo bella vez to francés, a la vez plegaba más chen de otros bueno de otros países y que charlan otros idiomas y que puedan conocer la Aragonés y, y bueno y la literatura en Aragonés que es muy rica y muy desconocida qué, qué pasa da yo qué qué pasada. ¿no? Sí, sí, sí. bueno to, cuento que te os quedarías en la pocha ¿no? Bueno, sí, de... sí yo bueno cuando pasó visto yo era de Erasmus en Múnich Y visto que yo era un día en casa mía, pues, haciendo bella cosa con el ordenador, me fiqué en Facebook y vi estos poemas que yo cuando escribía Alberto y, y cuando descubrimos que yo era obra de el Conte, jolio, pues, este, oh, vamos, un chute de energía brutal. Joder, mm, ¿eh? en, en estando tan fan, ¿no?, que, que yo sí, también... Sí. Que, que llegue un... A ver... Eh, una mica en la distancia, ¿no? Pero eso, pues, yo que también soy muy fan de Beluno, que veía a Perastí, pues cuando <risa> lo conoces en persona o, o cuando te firma un libro, cosas y estas, y como, pues pues si en ti más consigues que torne a escribir ya, eso puede estar la... Si sí, ya te mola que te retuite, ¿no? Ya, uh, vamos. <risa> sí, sí, la tira. Pues sí, sí, tío muy emocional lo cierto. Y es que, bueno, que no nos esperábamos Pa' cosa isto, a más, Ángel Conte y un señor mayor, <risa> eh, bueno, mayor me refiero de edad, ¿no? Que yo era una persona muy enérgica y también siga más joven que muy tachén joven. Pero que de normal, pues, a chen ya de ciertos años no vas a de servir o red social y a la vez ya, pues ya, no más que BfS servir Facebook. Y que seguís en la pachina ya estío como un shock, porque no te lo esperas. Oiga, no nos no lo has esperado de un escritor de 30 años. pues diste que tendría casi si tanta taparda a la vez pues pues encara menos y, y sí pues muy bien. guay oye fez un Facebook de queremos más cantas de héroes de silencio voy <risa> a sí. Ay, que este martes llegaran diciendo que igual Ay, se, sí. se, se, bueno más cantas no sé si inferan pero pero a ver concierto y tal y lo so deciban Bueno, y, y y más de todo esto en cara quedan más cosas de que, que has feito, ¿no? Una una de ellas pues eh, la fundación de Arredol de periódico que bueno, que ahora llenas tres pedretas y una mica una mica turado. también has escrito el artículo para Info eh, y esto también le pertoca a una amiqueta a, a Rubén, ¿no? Que ye, que ye periodista y bueno, Pues mira, profito y, y te os lo pregunto la miqueta, los dos, ¿no? Como billez o, o periodismo en Aragones, eh, tanto alrededor como las cosas que se fascinantes, antes, como si viaba el futuro, bella posibilidad de que esto del día tire en tabán y, y bueno, y también una miqueta pues como estoy aquella fundación de, de Arredol. Bueno, primero de todo, animar a tu Aishen que nos diese entiendo que quiera escribir en Arredol. Por que favor, son por muy favor. bienvenidos. Que escriban un email a pues, Arredol o que contacten con Carlos a través de Tierra de Barrenaus. Pero por favor, Sanvenista eh, Chen, te escribir en Arredol. Porque lo cierto es que la actividad ha avanzado mucho. Y, y cuesta pero con tu y con eso tiene muchísimas visitas, eh. Y, ya, y ya, hay una ya. cosa que a yo, pues me sorprende, porque dices talmen en un mes se publica una noticia pero tienen eh casi mil visitas diarias, que dices pero fíjate, o sea, muy bien. Y bueno, sobre cómo veo periodismo en aragonés pues bueno, cuento que hay una cosa que ha de ir china-chana. que pues os de que era info, que ya hay un medio que plega en maschen, pues se miren de fer, veis artículos bilingües, ya hay un avance, pero bueno, también ye cierto que que no sé por qué no remata, ¿no? de de empentar o periodismo en aragonés porque pues Ospieillo que era una revista de publicación cuatrimestral, ¿no? cuatrimestral u trimestral, que tiene pues pro éxito dentro de la comunidad aragonesa parlán pues también bel día desapareció por, porque no viva fondos pero desapareció no y que parezca que no remata de empeñar garra proyecto porque alrededor sí pero también de lo mismo no eh, y echen que los va de forma voluntaria y a la vez pues o tiempo y o tiempo que tienes y pro qué calver para que bella persona diga voy a meter dinés y voy a chugar por este proyecto de Aragones pues no lo sé Pero yo lo veo que Bel Día triunfará, pero China-Chana. No sé cómo lo veis tú, Rubén. Bueno, pues eh, yo creo que has tocado dos puntos importantes, ¿no? Porque un, dos problemas que tenemos en el Aragonés, eh, y no solo en el Aragonés, en muchas otras lenguas también minoritarias y el tema de voluntariedad o voluntarismo. Si no ya hay... Y estoy muy duro de, de decirlo ahora, ¿no? Y de decirlo a más... en una radio como yo Radio Topo que en una radio eh, pues libre y que y que mira esas cosas desde de una otra perspectiva, ¿no? Pero claro, eh, eh, no hacer eh, digamos de no tener un sustrato, una, una um, estructura digamos profesional. Yo que impide hacer cosas profesionales. Y claro, si has de estar siempre dependiendo de la voluntariedad, esto implica que dependes de Chen. que, que osía fallena, no. Proyecto siempre va a estar pendiendo de cuestiones vitales que cambian y que y que además en una luna como a nuestra que tiene una masa social tan chicota, pues se reduz mucho, ¿no? O sea, a la vez y un problema muy grave que yo creo que somos avanzado, que hemos avanzado, teniendo sea, verdad que damos mmm, dos trangos en Tabani y dos u tres en Tazaga ¿no? Que siempre hemos combinando y yo pero y yo no hay una cosa nueva tampoco ni en Aragonés y en general le engarra cosa digamos, contra, contra cultural o que va una mica a la marguinda culturalista mainstream en la que somos todas ficadas, ¿no? Y es difícil, eh, sin haber un, un proyecto profesional, que es lo que puede hacer que, que, que un proyecto tenga pues eh, que dure en no tiempo pues si no hay dinés estoy como el de Don sindin Din, pues lo que continúa, ¿no? Pero bueno, eh, también hemos mirado, somos, hemos vivido muchas épocas de ensayo-error, ¿no? Pues alrededor yo también tenía tenido su momento, he una muy buena idea, que, que, que siempre que agradecí a, a la che que que la teníais, que ahora digamos que hay una mica latén, una mica, una célula durmiendo, ¿no? Que dos, <risas> dos yihadistas, ¿no? Pero que bueno, qui sabe, qui sabe también igual... Igual dentro de un tiempo, o tened más ganas, sube viene el trachen, o tiempo, o os y tos a gana, U, u bueno, en surte a otro, el proyecto, y yo nunca se sabe, nunca hemos de cerrar la puerta. Sí, eso creo que sí. Bueno, preguntabas también que como principio de Arredol, y bueno, pues Arredol principiemos tres personas, y eranos, ¿no? Me sí, parece. Sí, sí. eh, que llenan Chorche Romance, Carlos Barrenau, <ríe> y, y una servidora, y bueno, pues. Eh, principiemos, bueno, eh, Chorche -chor Romance y el periodista A la vez, pues él tenía una idea, digamos, más feita o más firme Profesional Más ¿no? profesional sobre cómo hacer un diario en Aragonés Y, y nosotros pues aportábamos noticias de Que antes ya era más que no ahora Y pues en poco tiempo se unió también Fer Estadén mm. Y bueno, ahora ya más Chen pero el problema es que no hay tiempo, que un no troba tiempo, porque somos todos en brecaus en muchísimas historias y es difícil. Y el tema pues la financiación, no si se trobase financiación para contratar a, en cara a que estase una sola persona, para poder ir fiendo cosas y ir cubriendo noticias, pues pues sería, vamos, de pistón. Pero por ahora nos nutrimos de voluntarios y por eso hacemos este clamamiento a toda la gente que quiera participar, que son bienvenidos. De baldes, creo que sí, porque no, no había perras. Pero yo, yo creo que sí que hay un dos grandes problemas, ¿no? Que no había... Porque, claro, pues yo, por eso la, las épocas que eran los más activos y tal, pues era porque eran en naturales sí. o, o porque teníamos más tiempo o tal, ¿no? En que trabajábamos, miau. Sí, sí, es cierto. Una alegría, una esperanza, de que de que orientaba no periodismo en Aragonés, se clame a Redolus, se clame como sea Y también con otros dos convidados, con David, pues tienes eh, un proyecto en común, ¿no?, que, que es Tío, o Despertar de alonso que es una obra... Bueno, contadnos, una miqueta como es esta obra, que que para pa yo, para la mi generación, para los que ya nos en la Publiquez, pues cuento que, que es muy... Eh, muy impactan muy impactan en un sentido pues que que ya era una obra colectiva que que ese a todo Neo Fablans pues sí se cuenta las cometas que metemos ¿no? y, y tal con lo de Neo Fablans y, y un proyecto que que payo a lo al menos muy muy ilusionante ¿no? pero ya pues toda la chen que que se entiendo en lo programa muy tos Nico no será este libro que llevo hizo de o despertar de Alonso bueno pues a despertar de Alonso y un libro que se publicó en 2010 si no remero mal Y pues llevo un libro colectivo de Chena y Sida dos Huitanta, que Charabanos aragones que muchos todos nunca habían escrito relatos antes. y bueno y también de Chen de diferentes familias de la Aragonés que diríamos sea, ahora Viva Chen de Nogarap, Viva Chen do Consello en un tiempo en lo que digamos que ya eran todas las asociaciones muy discutidas ¿no? que ya ha pasado chuntos por la Aragonés y esa emoción de ver cosas de conchunta y ya era cada un de nuevo pues en lo suyo puesto y era pues como un chilo de decir bueno pues os chovens queremos ir damán y queremos hacer cosas por los Aragonés pese a todo y bueno y sobre todo querébanos simbolizar y despertar del aragonés no pues ese onso que llegara el aragonés una especie en peligro de extinción eh, que hieran las tres pedretas pues os suyo despertar no de que contina vivo y que vea muy tachen como llegan esos autos do libro que ya los chenchoven que charaban los aragonés y que llegan pues muy orgullosos de echar a Lista luenga y Y bueno, eh, nos chuntemos, no sé cuántos yéranos a la fin Pues no sé cuántos, cuántos yéranos diez, diez puesta, no Cre diez, Creo que diez. diez Me suena diez Y ¿eh? que la sí. verdad que, el, bueno, yo iba una mica a eh, o sea de, de, <risa> Sí, sí <risa> Cómo se enríe de por así <risa> Sí, es cierto, porque a yo me vino casi de rebote, ¿no? De que se irá remugando una mica la historia Se va, pues se va a charrar dentro de a Tachén y, y me comenté. Oye, ¿te ganaría esto que hemos pensado en tú también para hacerlo de un relato y tal? Hombre, pues ahí yo, pues encantado. Y a la vez pues me metí en iso a celo, ¿no? Que como dice Lucía, bueno, yo no sé si ha escrito el relato en Aragón esta parda a la vez. No sé si puede estar que fuese, a lo menos, eh, que fuese público. pues esta <risa> intro lo que sea. Pero público contó que es lo primero, sí, pues está. Sí, lleva escrito el relato para el concurso y de allí de Luis del Val. Que pero también en, en has quedado finalista, ¿no? Y Bella quedé vez. finalista dos o tres veces, pero ya fa muy toque y lo intento. <risa> y, y Pero bueno, que este libro también pues me animó a currármelo una mica más, no sé. Y, y bueno, también decir que Alberto Gasquet nos fació una introducción, también en mena de relato muy chulo, y Pilar Benítez fació lo prólogo O sea, digamos que yo era... Familiarmente dentro de Aragones, dentro de Os Neofablans, Aragones, y era muy diverso. Y también me movía relatos que eran en variedad locales, como Baiso Ribagorzano, que era de Chen, que lo he aprendido. ¿De Santi? Era... No, viene uno de Marco y otro de Ricardo, también wow. en Ribagorzano, me pareís un chiste <ríe> Sí, menor, más, más me sonaría que fuese más en Chistabín de Ricardo. Sí, de Ricardo, uno en Chistavin, ¿no? <risa> y después Marco en Teneba, dos, y uno y era en Baiso Ribagorzano. Y bueno, y Alberto Gracia Trell, que también charra Ribagorzano, y también pues a su ya introducción, bueno, el Ye, digamos. De Porasti, la familia, ¿no? De sí, el <risa> Ye en Aishudo de Inefar pero su país siempre la charraba en Ribagorzano. Iba a decir lengua materna, pero en este caso, Ye más paterna que no materna. Uh -huh. Alberto Gasquet, no Paz García Trel, ¿no? No Paz García... Eh, bueno, García Trel también ya era en el libro, <risa> pero... Ah, pero no, al que, de al que te refirías de verdad, ah, no Río Gásquet, Gásquet, no. Ah, Alberto Gasquet, sí, sí, que tal me ha ido... Sí sí, sí, sí, sí, perdón. Que este libro ya no se puede trobar en Garra Cabo, ¿no? Pero si no... Bueno. No, no sé si en no sé si no. quedará ninguno por así por. En, en Nogara han quedado sus ultrajes. Eso te iba a decir, en Nogara en, en he visto. De luna. Pues, sí. pues que la chen, vaya. O sea, pero ya corriendo como. O sea, me lo sacan de las manos. Falca publicitaria. Hombre, pero yo que he yo un incunable ya, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí, sí. encara que no siga porque por eso. Pero que sí, no, hombre, no, pero yo muy bien, ¿no? A 10.000. Yo de feito lo tengo de, de la coma. Porque yo lo que me mergué en no suyo día no sé a ONG, o sea, que lo que tenía firmado por vosotros y tal, sabe Dios, y lo, y lo torné a mercar en la comanda que facimos de, de Nogarafa Fano O sea que, que me la habrá diseñado una travegada. Vale. Y bueno, y decir que la edición ya era de Ara Cultural, que se va libros muy chulos en Aragones con unas ediciones muy Treballadas y que también por diseño merece a pena verlo una bolladeta. Pues sí, pues sí, también nos trovamos muy todo a, a faltar a, a Ara Cultural. Pues si te os parís metemos una miqueta de mosequeta y tornamos en un petín con, con más literatura, con más escritos en, en aragonés. A tope, muy bien. Pues venga, pues vamos a meter una canta de Every Night, Spigues Door, que bueno, pues una colla que que la, la conoceréis, porque ha sonado en tierra de barrenados 50.000 vegadas, pero que creo que nunca he badichado una canta, completa que que se sentiese enterica enterica. Spiegel's door de Night. com trencaven un poble dos mons. Hem vist grans imperis caient en segons. Hem encès fogueres quan caia la nit, quan el fred glaçat ens ofegava els crits. Hem sentit la ràbia dins els ulls d'un nen. Hem vist com la mort ens mostrava les dents. No esperis, profetes, un llarg camí ens espera. Tu tens la força per guanyar. I porto lligades a les mans. Miré lluites que han fet altres abans. Donades fetes avui i Que parlen de dies sense fi. navegules aigues de la sort sé que trobares para no por i a la fora del camí a la fora del camí espigues don Hem vist com ploraven els herois més grans, com petites besties es feien gegants. Hem vist mil miralles que s'han esborrat, hem vist impossibles fent-se realitat. Hem vist com la llum feia créixer nous brots, espurnes de vida que ho han canviat tot. No dubtis, no esperis, un llarg camí ens espera, i tens la força per guanyar. I port tu a les mans Mil lluites que han fet altres avans. Tu nada's fetes abui ahí. Que parlem de dies sense fi. Bego les aigües de la sort Sé que et trobaré esperant al port I a la vora del camí I a la vora del camí Espigues d'or Acocutabas entre tu mai, te agafabas con fuerza como si barruntases lo fiero que puede plegar a estar un mundo. Hombres y mulles verdas prevaban de quitate de casa tuya, entre chilos y maniobras no guaire ortodoxas. No te deixoron notar a piel y a calor de tu mai, ni a la de tu pai. No les deixoron acubilate, abrazate, o ploro se apoderó de tú y tasa consolaba o traquetear disa cuna aséptica. A tuya cabeza pareixva no pertenxete, te feva mal, la sentivas rariza, sentivas frior toixo que levabas ropa e mesmo un chapero. Tus pais te van a abandonau. Bel minuto dicas sentir a súa voz, y era papa que veniva, magafabas mías chicotas mans. Me feva coseguetas e se me miraba fito fito. Podías reconocelo a voz o tacto, ya le podebas meter cara. Qué gran No quiero deixarte garra minuto, quiero estar con tu. Encara que nos al en salir de mama, ímos estar chuntos tacutio. Bienvenido este mundo de grises, aunque encara queda bella taca de color pa que podamos debusalo chuntas de nuevas. Que polío, que polío, que forma de reprencipiar esto, que qué bien. Bueno, David, buena tarde. Hola, buena tarde. Y, y bueno, pues parece una miqueta, pues ya veníamos charlando de, de despertar del Alonso de este formato de relato curto, ¿no? Que, que muchas pues, pues fanfemos eh, servir para nuestros Primes eh, entradillas ¿no? en, en, la, en la prosa. Y, y bueno, tú ya venibas de, de ganar antes de leer esto, que pues charlaremos de. de que de, de, de Aung Ye, de aun sale y ese, ese relato que acabas de leer, ya has ganado el premio, ¿no? Un premio de Bolsa de Bilsa y también que finalista en, en Nograndismo y prestigiosismo <risa> concurso literario de, de Nogara. Y, y bueno, pues, pues eso, país que os relato curto y lo tuyo, ¿no? ¿Qué, qué opinas de, de este formato? Y también una miqueta de, de prestigio, ¿no? Que muchas veces parece que llegue como un fillo fillo chico, ¿no? De, de la literatura. Pues bueno, no sé. Pues me siento cómodo como todo el mundo que en principio ¿no? cuento que siempre el objetivo chetiboye como plegar a hacer una novela o bella cosa distas, lo que pasa es que yo por ahora pues bueno <risa> no me vaga no tengo tiempo en la vida como para hacer estas cosas y tampoco por ahora me, me trobo pues, con fuerzas para pa concarar ese proyecto no como pues lo de Rubén o hacer un, un libro de esta amena en relación a pues esta mena de relatos la verdad que pues con Isterio por ejemplo ha habido momentos que han salido bueno de traza bien fácil no pues con Isa que ya charraremos de imposible que es como como en principio Isa pues no sé cómo se dice ahora ni nada en castellano Y inspiración, ¿no? Y a otros pues que nos ha costado mucho más, ¿no? Como pues bella foto que teníamos el problema para pa escribir. Pero bueno, con este formato la verdad que sí que cuando me meto pues bella, bella cosa maja sale atrás, pues no, evidentemente. Pero <ríe> y, eso, dídele, sí. Sí, no, no, y sí, eso no, no, no. lo, de, lo de la bolsa de bielsa que sí, que, sí que, que estió, pues hizo Feba dos años, el año pasado, ah. no contó que estió, estió el anterior, con el relato Fausto. y era un relato pues que Antimas me vino de rebote y se lo dio concurso y dice jolío pues voy a presentaré uno en Aragones no sé si vino a Brauwares que que presenten pero bueno bueno a lo y era la historia de un zagal de pues o tema de va de estar en la guerra civil u posguerra dictadura tal y decide de felo pues hizo determiné de felo pues para países envueltos para guerra civil y era un mesche pues que llora homosexual y que la verdad que el conflicto queda una mica como en segundo plano, ¿no? Pues que sí que lo vive de mena y tiene cierta filiación política, pero transcurrir de de o relato lle más endrezao comenta en ta sua condición sexual, ¿no? Y, y, bueno, la verdad que como siempre se charra de, de, de, en, en, en ese tema de, de lo que ya era más la represión política, y París que no sé, y ese tema, bueno en Aragones a lo menos pues también ha quedado una mica coso, pues no sé, me fació gollo lo ve llevé be, provocabolioso de, de, de escribir uno un eso. Sí, porque, bueno, Antimas, eh, Palacín, que, que escribe en Aragonés, pues llevo una mica casi de las pocas cosetas que había, ¿no? De lo, lo que son los premios literarios de relato curto, porque charrábanos antes de concurso de coplas, ¿no? De, pues de Que ya en también del Arnal Cabero, que ye, yo cuento que de los pocos que ye de novela a novela, ¿no? Y toda la resta pues, ya son Luis del Val, Bolsa de Bielsa, Isoto... Mayos de Riglos, ¿no? ¿No? Vina uno también, o De... El de oh, mayo de. El de reino, dos mayos y de coplas. También, no sé si había un formato de relato curto. O en Viscarrués tienen uno de relato curto, no irían pues, no sé. Pero eso que llegue casi, casi la, la sola cosa que tenemos, mm. ¿no? Que pues, tampoco, no sé si se publican o, o vuestros relatos que, que han quedado finalistas o ganados ¿se, ¿se han plegado a publicar en Belcabo o...? No, yo, yo los, no, Los de Yo de sí, los publican, los recullen y pues, pues fan un libro que os fundos van destinados a una escuela de Perú o de Bolivia, no remero ahora. Yo cuento que de la bolsa de Bielsa la idea que te Fer y yo mismo, pero según test me plegó de impuestos y la idea que le van ellos a la fin no la podían hacer por por tema de, de, de Dinés, ¿no? de perras. Que como todo lo que somos charrando, ¿no? A la sí. fin o, te, o tema de fondo llevo <ríe> mismo. Dinés, tiempo, tiempo Dinés, no hacemos mm. novelas porque no había tiempo. Prioridad, no, más no. bien prioridad. Lo fuerte Porque y es Dinés de... y tiempo, si se quiere, Vina. Sí. sí, no. <risa> Yo en quiero y no entiendo. Hombre, institucionalmente, estoy charrando. Ah, ah, vale, vale. Lo fuerte y que dos que has nombrado, pues, o de concurso de coplas ya hemos visto que no existe. Larnal Cabero, ahora París, que torna a parís Erdin, pues de después de muchos años de silencio. Bueno, bueno, diga y... que no lo veiga. Pero eso, París, que torna. Pero bueno, que lo triste y que, digamos, que os más grandes, ¿no? Pues, o concilio de Zaragoza, que ye o municipio más grande de Aragón, y o de... Gobierno de Aragón. También, pues, cosa. Y a en Feba 1, que ya era Isabel. Isabel de Portugal. Sí, que tampoco no existe ¿Tampoco ya, ¿no? ¿no? Pues así, así, ¿no? <risa> pues vaya, qué panorama. <risa> eh, pero que han sacado de la tele, mujeres, hombres si y viceversa. <risa> Hombre, ¿qué la han sacado? Quien no ah, saca en pues sí. Norta, Sí, sí que sí, hubiera buena noticia. <risa> <risa> Maitín <My team>, manifestación. <risa> pues, hostias. <risa> Pues no, no, no se me fería raro, ¿no? Bueno, y a la fin, todo hizo, todo, toda esa creatividad ¿no? que en, ya habas contrimostrado en, en esos premios, en esos otros relatos, eh, pues apareció en, en esto que nos acabas de leer. ¿Qué es lo que nos acabas de leer? Pues a ver, este en ye uno de los diez relatos que tenemos, ¿no? Hice charrapos pues, de de nacimiento de, de o mío no, de cómo es tío, Eh, la verdad que bueno la, la foto la verdad como hemos comentado en la presentación Martín y yo que lle, o Ozagar que fa las fotos un amigo mío eh, él me pasaba la foto y yo con esa foto pues probaba de Fer bella cosa que me inspirase a la vez pues muchas veces país que no tiene relación no en este caso pues lle una Eh, te iba a decir una aurora boreal, ahora no me sale la, la, la foto. Me la estoy mirando porque ha apareció chuleta. ¿eh? <risa> sí, la de la aurora boreal, sí. Y una aurora boreal y, bueno, pues eh, lo primero que me vino en la cabeza por eso, como yo una una esto de contrastes a manís, muchas eh, colores oscuras y de un pues, muita color eh, con luz, pues, llega era pues eso, ¿no? Dentro ese mundo de grises como remata o cuento, pues que en cara había una mica de esperanza para pa esas colores. A la vez pues y una mica también pues metafórico, ¿no? Muchas de las fotos que amanecen y de impuesto relato que va de Zaga, no vaya persona dirá, hostia, ¿y esto por qué? Lo, lo fa, ¿no? Pero y una mica en esa dirección. Y como comentó Ye Martín que ha feito las fotos, esto amaneció un día de vieras, como muchas de las cosas que <risa> conecha con Martín. Estamos eh, haciendo una viera, venga, pues a que no hacemos esto, ¿no? <risa> pues una mica sinas. Hostia, pues si me pasase 10 fotos yo iba a hacer con esto 10 relatos, tal. Y el tío, pues yo cuento que no no creyaba en, en esta idea ya una mica. Siempre siempre lo digo, ¿eh? De van de toz. <risa> y de él. Y de él el, también, sí, el, sí, pero que el sí. sí. Con, con, él, con él de van. Y, y a la fin, pues bueno, eh, cuando lo rematé, no sin ver con pues, contornillo, con bella foto y tal, que es una de, de un salmón que blinkaba. Y siempre lo comento porque lo es de Villers y un documental de La horca luna, Que lleve las primeras naciones de, de Canadá y que amanece, pues como son probando de salvar a una orca y tal, pues charrando con él, ¿no? Eh, pues tal, esta foto, pues lleve a ti, pues las primeras naciones, pa' aquí, haz de billete y este, este documental. Me lo miré y dije, ya tengo relato. Y falle un relato de. Bueno, no de ISO, ¿no? Evidentemente, pero relacionado con esas primeras naciones y la suya traza de vida. Me estoy documentando una mica y lo, lo plasmé. ISO. Y, y bueno, ¿de qué van? De, bueno, primero, ¿cómo se clama? Que no lo hemos dicho en cara. Punto seguiu, mamá mía. <risa> se dice punto seguiu. Punto seguiu, pues una amiga le metimos que también nos costó una amiga. Teníamos feito y yo le decía a Martín, bueno, tenemos tofeito y cómo se dice, ¿no? Y a la fin dice, hostia, punto seguiu, ¿no? Pues está una cosa de pues, un relato, punto seguiu con atro, tal. Y pues pues con una bella foto también metafórica, que la belleza en la, en la portalada, pues, astia, o titol. con la duya de Ana de base digital que le hemos dado las gracias un ciento veces porque estaba fue un trabajo increíble de, de, de, de diseño increíble sí pero además de un formato también muy muy original tanto en lo que lleva la estructura de, de foto más más relato más micro relato no también sí que eh, cada relato bueno cada foto va introducida por un micro relato no que a la vez pues de impulso o relato o relato corto no pues bueno por ejemplo la que hay de la portalada que amanece pues unos árboles, ¿no? que van enderezados como en ta en ta un punto en ta unao, pues bueno, y esa foto que precede a un, a un relato, pues bueno, tiene un micro relato que en este caso pues por ejemplo, se sentía de traza silenciosa, ni se moveba, pero astilla era tan dulce y de vez tan firme, ya igual, independientemente do pasar do tiempo. Ay, qué Pues bueno, Y lo de un microrrelato, ¿no? Y de y de qué van de qué van los los relatos? pues los relatos... vea una temática cada gumba de una movida de, ¿De qué sí. nos podemos trobar en ese libro pues la verdad que una mica de todo porque he prevado de no estar en una no más en un unidireccional no y tenemos de todo de, de cosas pues más actuales pues vea una eh, un tema pues más futbolístico no pues que yo pues me aceito una mica siempre goyo tema de fútbol y pues yo un relato de de una vivencia de bueno, más bien una chanada de de unos <risa> De, de unos seguidos que son de, de Manchester, ¿no? De pues tenemos Atro, pues que, que llegue de, de, de un ferrinchón, que en primera persona. Atro que se he comentado de las primeras naciones de Canadá. Vina Atro, pues que lle relacionado con el tema de la memoria histórica. Atro de, de Ondarroa, pues que tengo también bel nexo con, con Ondarru. Pues a la vez, como he vivido muchas cosas majas por Asti, pues decidí de hacer de un relato también de, de Ondarroa Atro de Zaragoza y una historia de amor no romántico. Lo barre, amanéis por astí, de o Castillo de barre, pues de que y otro de, de un lugar aunque imaginario que llegue la galliguera, pues ya que llega mía Lola, pues bueno, también te ple, plegas una mica en, en las tuyas radices, en las tuyas venas. Bueno, no sé, una mica de todo. O sea, todo. que había, había una mica de todo. Yo, más he de decir que, que yo que sé que... Ante más susto lo llegan charrando antes de, de entrar, llegan charrando de fútbol y tal, y que, que lleva a bellas, perso bellas personas en el estudio que no nos feo vago y yo, ni menos, os relato que más voy me fa, o de, o de o fútbol. No sé por qué. Pues, pues antes Pues, anti más, este es que los, le comentaba Martín, y digo, pues mira, y, y se ye ye uno de los pues, que los fas y la verdad decía de no sé, pues tal men en faiga o tal, y dice, no, no, aquí se lleva majo, tal, pues venga, venga, lo, lo diso a, a ti. Y pues pues me troba pues, tú y otra persona más, me dice, no, pues sí se lleva muy majo, y digo, mírate, ojalá. Pues, <risa> sí, sí. muchas vegadas, eso, yo, yo, yo, yo me pasa también en Oblog de que escribes una cosa a lo mejor pues de. Bueno, pues listo, a ver, y ya he hecho esto lo que mejor te funciona. Y otras cosas que te fotes ahí horas y horas pensándolas, pues no. Sí. En fin, las cosas de la. Soy el duende. ¡Ay! ¿Qué cosas me dices? <risa> Y, y bueno, como esto lo presenté, eh, fa del par de meses, ¿no? para sí, pa pa viento, viento de, de 2016. Y, y bueno, pues, ¿qué tal la presentación? Y lo recorrió de, de la vez, ¿no? Como va la, la publicación, nadando en billetes de 500, tal, como. Sí, sí. de 1000. <risa> <risa> <risa> Han fecho un billete de propio para. <risa> Pues la verdad que muy contentos con, más que más, con o tema de la presentación. Y no porque. por la cantidad de chen, pero que sí. Porque siempre que te troves con muy chen, pues te, te fa muy togo y de villero pero que sí. Pero ante más que lo enderecemos, como no en una presentación clásica, sino de Ferdin, pues, pues un, un bocado de chuntanos, de charrar. Y claro, en billet, tanta chen conos y de amigos, familias y tal. Pues hombre, pues te. de plena de orgullo y satisfacción sí. sí sí la verdad que estuvimos muy muy contentos de, de, de o tema de presentación y bien después pues, pues con o tema de, de, de aventa julio pues para estar un libro en aragonés que lleve una edición pues que lo edita nogara y que tampoco no tiene digamos recorrido en las bibliotecas o sea en las bibliotecas sí, perdón sí. en las librerías pues pues bueno pues no nos podemos quejar de, de lo que se lle vendendo acoremos la, la primera edición y e vamos por la segunda o sea, que muy bien jolio. Y muchas vegadas decimos, ¿no? Que hizo que, que el aragones, pues, tiene poco, poco público, pero la verdad es que el público que, que vialle pro-fiel, pro ¿no? Que sí, sí. las cosas que se fan bien, que se fan pinchas, que se fan con, con criterio, pues, se, a ver, se venden, No son... Pues eso, no nada hacen en, en dinés, pero, pero a lo menos se, se vende. No y era tampoco, o, pro, o, o lo chetigo no, el proyecto no una no, no, no aquí. De feito decíbanos, bueno, pues si no había si no organización quiso, pues meteremos a las perras y lo hacemos. No, sí, que eso es eso dinés, no, quería cosas en Aragones. Es, eso te iba a decir yo. Así no, es que bueno, pues... Iso. Sí, sí, y, estoy, eh, lo de siempre, ¿no? Lo de lo que calfer lleve, no sé qué, y con no palmar <ríe> me doy... Sí, sí. ¿Y dos se puede comprar? Ah, pues sí, es verdad. Que, que, mala, que mala publicidad, me estoy diciendo. Se, se, se puede feriar en, en Nogara, eh, que ya en la Plaza de Aso, antes Carlos, a Flama, continuamos diciendo, en Carrera Mayor 53, La Albada, que ya trata a que llegue en la Carrera San Chorche, y en la Librería Portadores de Sueños, que llega al Canto de, de la Carrera San Miguel. Así lo tener En los puestos clásicos, en los puestos buenos, aunque tienen criterio y aunque venden las cosas. Majas. Majas, y bien. <risa> Pues si sí, para, hicimos a hacer un descansico y vamos a meter una canta para pa echarnos una, una miqueta y, y fernos, bueno, no sé si ven un fuma ya aquí, que... Nada, esto, esto ya de lle, ya modelo de fumar, de que cuando me viene echen que fuma, hombre, meterás bella canta para pa descansarnos y tal, bueno, pues, pues bueno, fuma de ningún pero con te con íbamos a meter una, una miqueta de, de música y, y Antimás con, con, en este caso con una novedad novedad, rusién y Galien que los Ríos Propaganda con la suya nueva canta, que, que lo va a petar, porque los Ríos Propaganda lo petan, venga con red Propaganda pasamos de a la siguiente sección nuestros corazones, y que vamos a pelearlo y que vamos a defender.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 Okay.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 Sobrera, odiar al barrendero, admirar a Marcia Ortega Creerte clase media y eso no existe Como en democracia occidental, el periodismo libre ¡Quiero ver!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 Es que os pais en par en cuenta, os dos salen escopeteados por la puerta. Yo fui de portera y tú chutas, ¿vale? A ver os me enfas. ¡Vale! ¡Y es presta. ¡Que y voy, eh! A se para. Preta a correr. Cuando bote y volello, al odio le interrumpe. ¿Pero qué te ha pasado? Has que quedado dos de las tuyas garras. ¿Cómo? ¿De que ya he charrando? Las garras tuyas a babol. Míratelas. Te faltan dos. Que estás caíto. Te has enganxado con cual cosa. las aminchadas. Acher, principia, preocupale, a cara da súa nova amiga. Pero que dices? No me ha pasado cosa. E no me faltan dos garras. Como que no? Contatelas. Un, dos, tres, seis garras. Te faltan dos. Calte nene oito. Abillé, díxame contate as tuyas. Un, dos, tres, cuatro... ¿Tienes ¿Tienes garras? ¡Oh! Anda, que también pasar de los ríos propaganda a un cuento infantil <risa> eh, Pero llegué con arañas, que hizo siempre, no sé, como... Hizo <risa> ronda, ¿no? Hay las arañas <risa> Bueno, Tamara, buena tarde, ¿qué tal? Buena tarde Y ahora nos está hablando de, de relatos cortos y continuamos con relatos cortos en este caso, pero de, de un género una mica, una mica diferente, una mica diferente tanto en lo contenido como en las formas cuento de, de redactarlo y tal que lle los cuatro cuentos, los cuatro relatos cortos de Pro Pro Luen de esta de esta obra de literatura infantil de educación medioambiental escrita en aragones. Y que ya tiene Belañico, que ya hemos presentado aquí Bella vez Pero bueno, bueno, pero de actualidad, tío Siempre <risa> contiene actualidad ProProBluen <risa> Así no es que por si vía bella persona Igual que como con no Despertar de alonso Que cara no conocéis es que ya hizo de ProProBluen Que sentíbanos Antimás eh, Un trocé de, de un dos cuentos Cuento la miqueta que, que ya hizo de ProProBluen Ay, y que yo Antimás y se cuento ye, O que más goy me fa O el que mejor me lo pasé Escribiéndolo y y el que no, nos afecta a ti más vender muchos cuentos, <risa> precisamente porque charra de fútbol. <risa> y cuando mostramos el dibujo de, de la arañeta y o escarabais o eh, chugando a fútbol, los niños dicen, ah, bye, bye, chugando a fútbol, cómpramelo, cómpramelo. Bueno, pues llegué un libro de bueno, educación... Bueno, bueno, igual no tanto. Bueno, pues sin sí, <risa> cruzar, o sea, o sea estuasinas y lo sabes. Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, Oh, pro Problem, tiene un libro de pues eso, de educación ambiental, de cuentos feitos en Aragones. Eh, tiene dos autos, eh, Carlos García y Tamara Marzo. Y, y bueno, pues, es, pues este es un proyecto Pro Pro Pincho. La verdad es que somos súper orgullosos de, de este libro. Mira que nosotros pues Bueno Esto no sé cómo calificarme, pero yo siempre digo que no soy Guaire Engreida o eso creigo. Pero con este libro, o sea, lo del César, lo que de César este libro, yo soy súper orgullosa de él. Y creo que lleve un proyectazo. Bueno, son cuatro cuentos feitos en diferentes Espacios Naturales de Aragón. Y llevo, pues historias de dos animales y de, y de las plantas que puedes trobarte en, en esos espacios. Pues eh, charra de, de la sierra de Guara, de Ordesa, de Osgalachos del Ebro, de La Franca y demás. Y de, y de Rodeno en, en Albarracín. Así, en las cuatro ecosistemas muy esferens, con biodiversidad muy esferen y con muchas historias que racontar Y, y que Yendre sobre todo, ¿no? Pues para pa Ninas y Ninos, eh, en cara que lo puede leer todo el mundo, como siempre, como las pelis de Pixar y todas estas movidas, que sí, que lleva críos, pero que también lo puede leer toda, toda la Chen. Y. por ejemplo yo que soy una mica carnuz para esto de, de charrar yo siempre digo que en cara que charren la misma luenga teórica y tal con los críos pues siempre me digo que, que no charramos lo mismo no eh, qué dificultad tiene eso de escribir para para bueno Eh, antes he de decir, sin cusa que te corrija, <risa> pero no, que que muchas vegadas nos pensamos que esos libros son tan ninos, y es verdad, pero había muchos detalles que son feitos tan ta mayores, que los ninos no emparan cuenta, y que de feito lo hemos comprobado, hemos feito vestalles con, con el propio Luen, tan ta futuros maestros. y les hemos feito o cuento pensando pues como si estás en un niño y pensando como si estás en un adulto, les hemos trucado un poco que los detalles que han de parar cuenta y si que había muchas cosas que os niños pues como son centros en la historia, no no enparan cuenta, pero los adultos sí que sí que enparan, ¿no? Así nas que pues estar que sea educación mental tato. Y bueno, de todas estas así que verdad que o público diana son los niños, taisos son cuentos y y sí que lle pues eh La verdad es que cuando lo es fendo no te parís tan difícil, pero pues paras a pensarlo y charras con Atrachén que escribe o, o que te vaya con Ninos y parece estar que sí que está difícil. Eh, sí que de verdad, pues eso que, que ta, yo sí que creo que hasta una suerte te el libro si no te he se con tantos, tantos Ninos, no he puesto felo. O sea, fíjate en, en el cuerpo de un Nino, en la mente de un Nino, te escribir como es lo villeriano, como creyes que lo pueden viller, O sea, yo escribir, no sé si los que escribiste a adultos, que estoy que también, pues cuando es escribiendo, ¿no? Como que te lleves imaginando la historia, ¿no? Porque que si no, no te sale, ¿eh? o sea, no lo puedes forzar. Y con todos estos cuentos y que mientras llegara no escribiendo, era como, vamos, que si ese no tiene una grabadora, en cuentas de tener un ordenador, lo ese unos charrao antes de no escribirlo. O sea, era como a borbotones, ¿no? Y sotas de ficar en la mente de un niño, si no, pues eso, o sea, que me lleves contando. Y bueno, pues sí que puede estar que tenga una dificultad especial, no sé. Me lo parece. hombre bueno. y desde luego está representado y está charlando con él y eso sí eso sí no yo lo mismo una presentación tan adultos que una presentación tan niños exacto porque esto de impuesta movió también como cuentacuentos cuentos eh, por Andorra por Zaragoza por cuántos puestos más ¿no? en Bodévar y... en Huesca de verdad de verdad eh, bueno en Zaragoza en, en bellos Colechos, mm. en bellas mm. plazas <risa> Las plazas, dan, las plazas dan pa' muyto. Y sí que es verdad que te has de baixar un poco, o sea, sí que has de haber trabajado con niños O sea, si no no, si no, no les entras. Y si no les entras, no le demandan a sus pais que te compren un libro y no aprenden y no escutan aragonés y no leyen aragonés y no saben cómo llevo nido de o de pica troncos. y charlando de, de formatos pues ya hemos tenido eh, coplas blogs eh, fotos con relatos microrelatos eh, periodismo no sé qué y aquí también un CD un CD y este libro tal yo es muy importante antipartidas historias eh, y muy importante un CD y los dibujos tal yo son como los los tres pilares del libro son las historias en sí o 12 deios os dibuxos os dibuxos pois porque o diseñador que esteo bueno si diseñador non que esteo Xosé Bolea a verdade é que se esforzou moito en O sea, nosotros tenemos claro que la educación ambiental se llega, o sea, se transmitía, digamos, en, en, en lo propio cuento, pero también en lo que llevan los los niños y no puede bastar que estás si en un cuento con, charrando de, yo qué sé, de cuánto los soy llevando a un límite muy muy furo, ¿vale? De cuántas garras tiene un escarabajo y mete el güito garras, pues eso no, no cabe, no todo solo tengo, pues paremos muy tal cuenta con con todos los dibujos y toda esa la situación hasta que hasta que estás en bueno o sea casi como fotos o sea que de ninguno podéis decir oye esto las fito más grande más chico esta no y aquí está color no asinas, y este un treballazo pro fuerte y después pues, tenemos la suerte de ser un CD sí con muchas voces conocidas y otras muy queridas y también muchas sin conocidas muy querida <risa> Lo, eh... Los que no llegan con oishius tapar de la vez van, van féndose famosas y famosos Sí, ¿eh? sí, sí, China sí, China. Sí. <risas> sí, sí, tenemos así una plataforma Bueno, eh, un, o sea, o cuento, os cuento o sea, acompañando un CD con las voces pues de Chen más conocida, pues como Antón Castro Lolúmo, la Chen de Televisión y tienen pues muchos amigos y amigas que nos quisieron acompañar en ese, en esas envueltas y yo un CD aunque se si implaman, se leyen los cuentos es que parece una fatera, pero cuando cerramos de Aragones es muy importante a que la Chen lo sienta Cuenta, también sabiendo que ya era tan ninos, que no saben leer, pues a lo menos que lo ascuiten y también pues eso como tan... hemos parado cuenta que siempre lo contamos y es muy curioso que los niños chicos cuando lo leyen lo entienden y los adultos cuando lo ascuiten lo entienden o sea, allí como que los adultos tenemos el en, no sé, la neurona Isa de si me aturo en una parola ya no continúo Y pues hemos así como Si no lo entiendo Me quedo, me quedo yo que no entiendo nada Y estoy una hueña Pues con un CD eh, Así no puede saturar Porque yo CD No puede estar dándole Todo el rato al pausa Así es que hay una traza De que la chen veiga cómo se, cómo se charra el aragonés También a los niños Y también a los adultos O sea cumplió Pues muchas funciones si Y se cede Hombre, yo, yo una entrada también no, de, de pa, pa' los críos pues que vayan sentiendo Aragones en, en Oleito, o tal. Yo llegué, a, llegué a, ahora, acabo de, de acordarme de aquel otro proyecto que bueno, pues vendía igual lo también encharramos que es tío Lonso Navar, que no, era también sí. un que recontaba cuentos en Araba, bueno Alonso no. David. <risa> El Onso <de> ahí <risa> que los, los, que que los traducieron. Sí, sí, que tenemos. ¿Cuántas? Cuánta, no sé si ya han sido tu hueco. Un hueco, ¿no? Un Sí, sí. Pues podrás descargarte nivel uno más. Sí, sí, sí, sí, sí puedes grabar tú también. Puedes grabar a tuya voz. ¿Qué bueno, creo pero que se está charlando de nuestro libro. Llega un <risa> Oye, pero bueno. Yo hablar de mi libro. Sí, sí, sí. Bueno, pues, pues, pues nada, pues ya charlaremos de Alonso Onso para otra vez. Oye. Mira, pues también podríamos meter los los cuatro cuentos en Lonsonaba. Pues sí, eh, mira, eh, podemos mmm... ver un muñeco nuevo. Ya lo estoy viendo. Sí, sí, un, un o -so, cuenta cuentos o esa cosa. Bueno, y, y Antiparty de Pro Problem, eh, Esto para también, pues lo, lo que decíbanos antes de todas las, las besanzas que tenemos, no, de, de toda la chen que tiene tantas tantas inquietud. En otra área de todo diferente a, a esto que hay de la la literatura infantil faz parte de, de un fan cine mítico y que Antimasa salió también arrienda a veces, en, en, bueno, en la hora charrante y también en ¿Cómo se clama este? Tierra <risa> Dios, me he olvidado. Muy buena de, esa. ¿eh? Me he olvidado de lo mío programa. Ya estoy ahí en la... Bueno, que hay un fanzine feminista. Y en Fendorella, bueno, existió a Fendorella también. Y en Fendorella también. también salió, y bueno. Y en esto la estrela. Hombre, pero de, de la estrela hay una compleganza, ¿no? De, bueno, pero también las bueno. Las <risa> <risa> bueno, muy Jessy que salió en todo, en, en todos to. los puestos, aunque se puede salir. No sé, bien dicho, ¿no? No. Pero todos andará. <risa> Bueno, eh, y un fancine feminista que le va. Eh, aquí tenemos apuntado 12, pero me han correchado ahora que eran 14. Sí, 14, 14. No editados. Vale. Y lo primero que, que truca hay. Un fancine, un fancine en no, 2017. Un fancine. Pero bueno, pero, pero, pero ¿cómo se te ocurre esto de ser un fancine en 2017? Bueno, pues lo primero, porque somos hemos tornado los güitantes, lo sabemos todos y todas. No, no por, por favor. <risa> no, pero aparte vale de eso, que lle la coña y nos cuaca mover la cinta con un boliviquito y eso. Bueno, la historia lle <risa> que hay un formato tan nos atrás muy fácil. O sea, lle muy fácil de manullar, es muy atractivo a la chene muito, eh, Nos dice libertad total y absoluta a ficar y. Pff, hacer lo que nos pete, las vegadas pues una letra atrás, en diagonal en recto, en tabaizo con imágenes ni imágenes bueno, que hacemos lo que queremos no lleve un formato encorsetado, ni o sea lleve libertad total de hacer lo que lo que nos pete y lo que nos salga en cada inte y a cada una y bueno, cómo haces un, un fanzine esto tan guita entero ¿no? y tan sin tecnología cómo se fa, porque pro qué ferez servir Eh, programas de edición digital y, y unos ordenados súper avanzados, Apple, por supuesto. ¿no? Sí, sí, tenemos una subvención de y medio, se dice la barra de pegamento. <risa> <risa> no, y so, y he bien visto que me. Me alegro de que me fagáis esta pregunta, porque vi a BiuChen que se pensaba que Ofancine ya era fito con un programa que imitaba eh, los el, el, o, o sea, pegaos O sea, quiero decir, Otras nos cuadra el primer, o sea, el primer número que faciemos. Le, o o Maker. Sí, el primer cine que faciemos, eh, principiemos a, a pegar las cosas y faciemos la primera fotocopia y decimos, hostia, ya que se viven, pues los recortes, los bordes y estos, no, pues de De, pues, esos bordes estos de Juan, Juan Pegas, Bella Cosa o lo que sea. Y, que, y... y que voy a explicar las risas de una amiga, <risa> porque lleva circulando un fancine y son no sé, ¡Hombre! La que Somos fans de Muy bien sí. y Cordiales. Sí, sí, sí. Yo, por lo menos. Nos han traído cazoncillos aquí. <risa> bueno, sin cusa, que te he tallado que llegas charlando de, de un programa de. O, o fancine maker Sí, o fancine maker que hizo la, la primera vez que lo hacíamos nos. No, cuando vimos cómo va quedado la la fotocopia, decimos: hostia, que se vellen los cortes, se villa esto, y esto, no sé qué, esto, aquí no. Y después pues, lo estemos viendo y decimos: pues ya que queda de más si Así no es que continuamos fendo asinas, o sea, o tipes y o rotulador son as nuestras armas, y asestiseras, as nuestras armas más, más fuertes. Y lo que hacemos, bueno, pues hizo la, la historia cómo funcionamos. Y primero fuimos como. Bueno, lo primero es explicar que somos un, un grupo de amigas Ante todo somos un grupo de, de amigas Y tenemos confianza plena las unas en las otras Y lo que hacemos de fanzine no por esparcir Aragones o todo eso Sino por, por pasarnoslo bien Por pasarnoslo bien y por contar las cosas que nos metaban tristes y furas Y querernos expresarlo y por eso salió fanzine Así que lo primero que hacemos es juntarnos todas hacer como una previa de ellas, pues de cosas que son. nos... Muitas vegadas y es, yo que sé, en medio de un concepto dices, Buah, te pasa bella cosa y dices esto, o paras es cuenta o te acuerdas y dices, esto está muy así, gordia, así te lo apuntas, ¿no? Y pues quedamos, decimos las ideas que tenemos, decidimos si esas ideas de primeras nos molan o no, repartimos los artículos, villemos también como lo queremos ver, si lleve modo entrevista, modo consultar en Francis, eh, modo artículo puro y duro de POM, <risa> o test, que también había vi a Vivo que han tenido mucho éxito, o estas cosas, lo fauna. Lo pasa a la resta todas hemos de estar de acuerdo con lo que se escribe sino o sea quiero decir yo he feito ver artículos de estos fa de estos fancines pero podía enseñar cada uno de ellos o sea de ninguna pública o de ninguna presentado un texto o no sé no se fa, no, fa no se mete en ofacine no un texto y que no seamos todas 100% de acuerdo o sea que lo podíamos haber escrito cual siquiera Y ese eh, corriche que, de, que tenemos también, y eso también lleva bien en, porque a nosotras nos, nos sirve ta, ta continuar aprendiendo aragones, y ta, porque, pues, eso, pues tú escribes una te corriche de y recorriches, de impuestos corriche a otra y, ye, y un ejercicio, pues, pero interesante. Y luego ya, pues, imprentamos, buscamos las imágenes, que así también habríamos de tener de patrocinados a Chueves y al, a la CURE. y y lo y lo pegamos de referencia al jueves la, sí, sí. la super pop en San Valentín en San Valentín es que la super pop nos nos, sí, nos dio un fascal de corazón que en cara continuamos siendo servir <risa> varios nombres de impuestos rienda <risa> de corazones y que somos como ya sabes furas Mira, y que... furas y muy tiernas así nada no es que ofancina de tener corazones sí o sí con una super pop yo cuento que te da para corazones para <risa> <Sí, sí. risa> 20 o 30 sí fanzines, yo estoy o sea. que hay match en que más se ha repetido uno fanzine y antiparty de Kiesto J que pues eso todos míos respetos a él <risa> os corazones y os penes vi un fiscal de penes y de corazones en los nuestros fanzines <risa> claro core y el jueves, ¿no? Claro, ¿Qué? yo lo que tiene Penes y corazones A, dual, a dualidad o ser humano. Sí, sí, sí, ya, sí, no, ya sí. Qué filosófico te mete, Rubén oh. Bueno, y esto, cómo, ¿cómo se mueve? ¿Porán lo distribuid? quiera conseguir un u los 14? ¿Cómo bueno. adéfelo? Pues tenemos distribución física y virtual A distribución física se fa Pues cuando lo sacamos, que al todo dos meses en Nogará, Proquesí, que sí, en La Flama, que no me voy a, no, a repetir. Las Arezas también, pues en, en Atrosbas, ¿no? De Amadalena más que más, pues en la otra, Virosta, en la Vía Láctea, también ves Numes han llevado Talacupa, eh, así en, en Torrero. Eh, pues eh, lo que hacemos ya es fijarlo en los redes, tenemos una página de, de Facebook, pues aunque fijamos noma, no nomás son fanzines, sino también pues bellas cosas que se nos ocurren de Caladilla o de Cabotacuan y eh, en Twitter que bueno, esto yo lo de siempre, en Facebook muyes, espacio y cordiales, <risa> con il y griega y en Twitter ye, arroba mic fancine, eh, y ya está Mik y m y MYC, Sí, eso, m y de mulles y cordiales No, de micrófono no Por cierto, ahora que lo has dito, que somos charrando Y como esto se va a sentir Mesmo en Hawái eh, Charramos de Zaragoza, de La Flama ah, y bueno, todo eso sí. Que siempre nos pasa y salir. Somos zaragocetas, sí, sin cusaz Tenemos el esto resto de de el mundo el, Plora, David plorando la emoción de haberse en de despedificar que llena Zaragoza David de sueño soy escamayao habrías de hacer fe... ¿eh? un programa de estos con cámara, como falaser ahora Eh, sí, sí, sí, sí. vamos bueno, a hacer la vida moderna aquí con público. Vamos a meter público aquí en la pecera. Molaría mucho Sí, sí, sí. Hombre, por lo tiene, pero. No, no, vi Eva, vi, de feito había un proyecto, había una idea para ti, eh, de meter a ti una, una cámara. Ah, Vina vi que quieren. Mamá. Bueno, o no avance que... esos planes de Radio Topo, que, que si no... No, no, no de Radio Topo, <risa> ¿no? Mujer. Pero, hombre, no sería mal, ¿eh? No sería mal lo que pasa, que, bueno, no sé, habría darle una vueltica a eso. Yo he yo, yo, yo formato que se le ahora, ¿no? Yo soy fan de, de ver el programa de radio... que también se emite por, por YouTube y y, y, y a trazos que dices, claro, esto todo lo fan porque también se emite por YouTube, porque en porque la radio no tiene sentido. No pues desde aquí convidamos a Virus y a Marsal a que lo piensen y, sí, sí, sí. y que también, oye, pues en unos años tengamos un radio radiotepo virtual. Si quiera, meterse ahí una camareta. Oye, patenta la... Ah, bueno, esto. o canta mañanas que lleve un dos miembros más innovados de esta radio. Yo no sé cómo encararlo, oyendo. Pues sí, pues pues pues eso. Dale ideas, dale ideas. <risa> bueno y, y decimas, tornando a pues de este paréntesis que, que hemos feito... Eh, decibas de, de que, que le vas presentado ay que le vas presentado, que le vas que le vas le va a ta, tal la ocupa y yo me acuerdo, justo cuando, cuando has dicho lo de la ocupa de bella presentación que es feito, ¿no? de de fancine, por ejemplo, en, en la ocupa que creo que era dentro de unas jornadas, ¿no? de, sí. de fanzines y tal. Sí, se hicieron unas unas jornadas de fanzines feministas y que vino Arrinda y yo, yo me quedé sin ser una pocha de piller toda sí. la cantidad de fanzines y que llegan nomás, más de fanzines no. Y, no, y feministas y y de Aragón o Zaragoza, o sea, no lleva Guerechen de bueno, sí que viene va, pero tampoco no Guere, o sea, se lle, se son haciendo muchas cosas muy interesantes en estos formatos que hizo que son muy accesibles también muy baratos, que eso se me ha olvidado, se me ha olvidado decirlo de, de primeras que que llevará todo de fer. Y, y bueno, si sí lo hemos presentado en la CUP, lo presentamos también en las jornadas de de Nogará. Eh, no sé, además lo hemos presentado... Bueno, no sé, la verdad es que tampoco... La en la trovada de... En la trovada de Castilla. Ah, sí, en la trobada de Castilla, así charlando de mollas escritoras. Y, y bueno, y bien, la verdad es que la repercusión, no sé, y la change contenta. Sí que siempre trovamos un poco de a faltar, como ese feedback. Feedback, ya sé que no y aragonés, pero bueno... Feedback ten... internacional. ¿Ah, sí? Sí. Tenemos una, <risa> tenemos una derecha de... de email que Muyes y en este caso latina... Muyes y Cordials ya <risa> que somos asinas o sea bueno. para pa lo fácil a ver tú metes en Facebook Muyes y Cordials y te salen todos los datos vale pero si no tienes Facebook puedes escribir a Muyes y cordiales arroba, eh, gmail gmail punto punto com <risa> y y eso por antipartita ah, decir que pues, que somos super majas y que qué bien lo hacemos tapinar o toda decirnos feminazis Pero también <risa> tan enviarnos pues artículos, importa igual si son en aragonés, en catalán, en castellano, nosotros lo traduciremos, eh, consultas Lena entrevistas o mesmo sugerencias. Oye, Podrías entrevistar, pues yo que sé, a mamá no. pues muy bien, pues lo hacemos, ¿no? O sea, lo que sea. Hemos tenido bellas colaboraciones y la verdad es que cuando han colaborado con nosotras han estado cosas bien pinchas. Muy bien, muy bien. Y decíanos ahora de esa trovada de, de ese Castilla, ¿no? Que se charraba de, de las Molles, precisamente en la literatura en aragonés. Bueno, aquí vino a dos representantes como billez, como o papel que, que todos ha tocado y el papel que les toca a, a todas las molles, al 50% de la población que charla Aragones. Pues eh, yo creo que como en todos los idiomas, en todos los idiomas, pues muy invisibilizadas, ¿no? Y eh, vea Muyes pues como Nils Lucía Lascor, Victoria Nicolás. Nicolás. Y bueno, pues que son conocidas, pero no plegan a un, a un nivel de ser conocidas de otros hombres cuando a suyas obras son igual de buenas o mesmomillos que muchos hombres que se han feito famosos escribiendo en aragonés. Bueno, sí, dentro bueno. de <risa> la comunidad que es charla aragonés, pero Súper famosos. Ni no los conocí. Eh, casi ningún pero pero sí que ya es cierto que pues como pero ya que cuento que no ya es que no ya es solo del aragonés sino que ya es extrapolable a a todos los idiomas sí sí que ya es verdad que ya es extrapolable a todos los idiomas pero si si claro si ya charlando una luenga eh, pues minorizada y más que más el aragonés tan no sé decir tradicional ¿se me entiende cuando digo tradicional? Sí. o sea no sé en un mundo había mucho masclismo pero en el aragonés Eh, pues vía requetemuitismo. Más que más, pues porque a la fin hemos embricaos en, en un así pues, como un poco vicioso, claro, si no más vía hombres, las dinámicas y la visión, la han vista y hombres. ahora las mujeres no muchas veces no nos sentimos cómodas y no, no entramos. Si no adentramos, no le demos la. Bueno, ya lo de siempre, ¿no? a la fin de verdad que en Aragonés no había pues como decía Lucía no no había de reference ni escritoras ni maestras ni publicaciones ni saputas o sea no a la fin de que somos como que, que como que siempre hemos de ser las primeras en en estricallar y se teito de beire no se dice así no <ríe> como se diga y eso que o leer del aragonés y escrito por una mujer que ya he hecho Ana Coscujuela, Y, y bueno que también mismo muy desconocida pero opera bestseller de Aragones y un libro suyo es verdad es verdad o so sea la sola saputa que se conoce de Aragones y Elena Francis y soy yo qué Elena Francis Para pa que no haya leído nunca Para eh, que siga en Hawái <risa> bueno Elena Francis ya una institución Elena Francis y una numeraria que una antigua numeraria <risa> que ha renegado un poco de suyo pasado y ahora ya un consultorio tan ya no colaboradera y fe un consultorio a toda la gente que le quiere escribir pues con las suyas movidas importa igual de qué, ya da, da por pues, suya en vista así que es verdad que como tiene ese pasado tan fosco pues muchas veces se le chunta el rollo alternativo aunque ya ahora con suyo pasado no pero bueno lle, le interesante de, de sentirla y, y leyela muy bien pues pues con esta con esta presentación de Elena Francis con estas mulles y cordiales que todos recomendamos muy tismo de tierra barrenaos que lo leigas porque hay un fan cine que que, que lleva buenismo y que lo puedes trobar todos yo creo que son todos los nubes no en en el Facebook en, en, en Twitter en tal y ante más eso seguirlos porque hay una humor sumarda como como vi en, en la hora charrante también, ¿no? En esa tradición de Somardeo. Son, las, de son que había nuestras en, chirmanas, siempre hemos dicho que somos chirmanas de Somardeo, en, las charrantes y eso En tanto, el somardismo, la somardería, y, y bueno, pues íbamos a meter una miqueta de, de música, que ya pues charrando de, de feminismo y tal, pues íbamos a, a sentir a, a una cantautora que estió con nosotras aquí en Zaragoza fa bien poque, ¿no? Dos, dos tres meses creo que estió, Y, y que lle la otra que, que bueno que fue fa, fa unas cosas bien pinchas que la Z no se y culliva de tanta sin que viva bueno, ofendo Ringlera pa den y tal y que lle una canta que, que a yo me parís sobre buena que lle contigo Y que bueno, con esa canta nos, nos dimos un rato a descansarnos y tornamos a escape en tres minutos y pico con la Zaguer parte ya de un programa, que ya le vamos ahora y me no nos queda que me charlando de literatura y de escribir en aragonés. Contigo de la otra y tornamos a escape.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 aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre y me quiero Y nunca más miedo me da Nadie nos dijo que fuese a ser fácil Sacase de dentro los cuentos de un príncipe azul La luna me dice que puedo ser bruja Ser fea y violenta y matar algún rey Romper los sistemas, quebrar el sistema Coger una escoba y en vez de barrer Lanzarme a volar en la noche Sin miedo de ir sola por un callejón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 Siempre me considerau una mujer de punta tacoda, desde que tengo mi memoria. De chicota, chugaba escudietas a abrazarme con las ropas de mama. Me Ma esperaba estar sola en casa nuestra, me empullaba ta falsa y retabillaba sayas y chambras que alzábamos en villos calaixos Me foteaba buen ratos vestiéndome y mirándome to mirallo de impues. Bailaba de banda y en que proyectaban tallo que siempre me feba hoy Lo feba magatons, porque me entrefilaba. que no puede bastar cosa buena, de ninguno me va visto garravegada, en cara que me lo temeba. Un día me velló mi país. Se ne va tornó luego do campo en que encletaba a Guayamen, antes que yo no me pensaba. Yeran a Cobayso preguntando si iba a Beluno en casa, sabía que va de estalle yo, pero ahora que yera. En vier que no le contestaba empecipió a mirar per todas las cambras. Yo, como que yeran a falsa, ni ameneba enteraú. Cuando abrió a puerta y me encontró vestida con los ropaillos de mamá y de ella se metió per en el yo y me sacudió un buen batán. Me dició una ripa de cosas fieras, como que va de estar un masto y no pase una mullereta, que si llegara manflorita y muchas cosas más que no me acuerdo de ellas. Le encontró a mamá, que también me fotió un par de lapos en plegarta a casa y me dició que iba a hacer de yo un hombre y que antes me mataba que no les levase a deshonrar a casa suya. Con a zarracatralla do lugar, pocas cosas muniban. Os se adullaban en as fallenas do campo ou chugaban a fútbol, a fotes e peñazos ou as animaladas como churroba que non me feban brenca goi. Cuan saliba a ta carrera, me estiaba máis de chugar con as ninas que se entreteneban con as rebailaderas, con o descanso, con moñas ou con cocinetas. Alparciabanos sobre os mesaches que chugaban en a plaza e nos contaban os secretos as cuchetas. De continuo, iba a estar parando cuenta y mirándome ta todas caras, ta se acocutaban mi pai ou mi mai. Si bella vegada me pillaban en o rol de das ninas, al otro día no me dejaban salir y me salmonellaban una estrolicadera, coa non me de firme. En son cajap, era netzapusat, Tuvo turno a ver y era lúmpe tía, de un la cara amarga de tu dios de tal de momento, y a probar un de que rebren pesan per ti. Es un seductor a creabata de un que lo Bueno, y con este fragmento de, de vidas crebazadas eh, principiamos con, con Rubén Buenas tardes, Rubén Buenas tardes Que como hemos dicho antes pues ya periodista y ha estado comentando una, una miqueta sobre Arredol y sobre en general pues lo, lo periodismo en Aragones pero también sobre la revista que ya ha salido también y lo que te toca cuando so, yo o cuarto en intervenir ya que muchos temas ¿no? ya, ya se han mencionado eh, Bueno, bueno También, pues, pues eso, es muy vinculado a la, a la revista O Espiello, que editaba Nogara y que fació casi 10 años, no sé si plegó a, lo, a los 10 años, y bueno, pues cuéntanos una miqueta cómo estió to, toda esa trayectoria y, y cómo oye ese formato ¿no? de, de revista, no sé si, de, bueno, sí, de actualidad, ¿no? Y era o, sí, alto sí, sí. Bueno, pues yo no este dos primes en empezar con el proyecto, la verdad, pero y mismo afeito de estar profesional de, de la comunicación, cuando veres compañías de Nogara me decían que fue una revista, yo les decía que eran barranados y que se me suplidasen, <risas> que era una traza de, de, pues de, de sacarse los dinos de encima y de fundilos y que no, no se va a hacer. yo me acuerdo de Chen como como lo de Xavier Tejada como David Higuera, como Fernando Sánchez que estío, no es que en Pentón con no tema en tabán y a locura duró 10 años no eh, yo sí que es cierto que si no en los primeros tiempos sí que pues esté apoyando y, y mismo el número coordinando Y para yo era lo mismo que, que he puesto Fer en cualquier otro, atravesando mi vida profesional. O sea, lo llevaba desde esa perspectiva, eh, como una cosa profesional, como una cosa de comunicación, y parando cuenta de que en este caso pues, tenemos a colaboración de Mutachenke que colaboró, pues que fació gran a la revista. ¿no? Yo creo que hay un tramo muy importante de, para nuestra lengua, una revista que charlaba de cualquier cosa. Que va eh, más que, que conviviesen muchas variedades del aragonés, que eso es una cosa muy pulida, y además lo feba de una auténtica normalidad. Y con charraban antes dos los proyectos y de si Caleva cosas, cosas como ella, y si podían tener puesto, pues yo creo que un proyecto de estas características, pues antes o de un poesía por espiello, ya por alrededor, sea como sea, antes o de un pues, y queremos que nuestra Luenca tenga un futuro, pues ha de, a de haber un proyecto así. ¿nás? sí ante más también este es coordinador de, de una revista está en, en castellano en primeras no de, que llega siete de Aragón y que y que tenía también pues mucha relación con la cultura aragonesa o formato revista y sobre todo revista en este caso pues cultural o, o como llega o Espillo en aragonés, Eh, muchas vegadas, ya había muchas prebatinas ¿no? en, en Aragón de hacer una cosa sinas y pareís que no cuaya o que no consigue venderse o que no consigue estabilizarse ¿no? conto con eso si te da Aragón yo cuento que tío ves cuantos años ¿no? también funcionando una locura de, de Lorenzo Lascorz que nos fijó nos una ripa de Chen y que bueno, ya era más que de revista era un formato de periódico o sea, mm. porque plegó a estar semanal eh, bueno, ya era semanal Yo me acuerdo de, de estar estudiando en Cara Carrera de Periodismo, que a la vez no existía aquí en Zaragoza y que le va a espiparta a estudiarla y yo era en, en el País Vasco, Fendola, y, y de que de mercame o de Mercame un número de dos Aragoni, donde, desde casa mía en, en, Algorta, en Vizcaya, pues Dastín de, de, de enviar un, un artículo en Aragones y que me lo publicasen. Yo primer artículo que publiqué en mi vida en, en cualquier revista, ¿no? Con mío nombre, y para yo estoy una cosa, pues sublime. Y din pues estoy mucho tiempo vinculado a o proyecto que como digo estoy una locura ya en los tiempos zages donde meta dicas zages dos noventa que o papel encara pues te da el sentido no digo que agora no lo entienda porque y hay un debate que no yezarra un y en narran mundial xa sea aquí de las ganas de si yemenísteru yé posible unha revista ou un periódico de papel cuando encaran y en inglés saben si si va a tener futuro pues es complicado no Pero, bueno, estoy en momentos es muy heroicos, yo siempre he dicho que el verdadero periodismo, ya, charlando a la gran profesional, ¿no? Y como, no sé, sabes que, bueno, pues yo me dedico mismo a la docencia ahora, y, y a los míos y a las mías alumnas siempre les me digo que y es más difícil, y, y, o sea, acá al estar mejor periodista, cuando no tienes medios, que cuando tienes mucho. O sea, trabajar en el New York Times es muy fácil. Aquí en Aragón, pues, trabajar en el New es muy fácil, entre, entre comillas, ¿no? Pero trabajar con, con yo me acuerdo un día que nos quedamos en teléfono. Y llevan de feras trucadas desde una gabina con, con <risa> claro, la vez no lleva móviles tampoco, ¿no? Y trucando por teléfono, porque ahí yo llegue pues una fallena para un periodista, pues digamos básica, pues donde una gabina ficando dos monedas que se ha escuchado pi pi, pi pi según te es que lleva, en fin, una cosa, una locura. Fer, sacar num en esas eh, circunstancias y era increíble, ¿no? y también claro, y para muchos de nosotros los que llegaron era un trabajo, las condiciones de precariedad laboral también eran complicadas y tú lo que quieres es vivir y págate hologuero y poder independizarte y, claro, y eran situaciones, pero bueno, yo lo recuerdo con mucho con mucho goy eh, y creo que, que bien chestinada una idea así eh, puede tener futuro, pero ya muy complicado como, como ya han dicho antes. sí porque aquí eso, porque había cualquier prebatinas, ¿no? y, y contiene habéndone de, de, de cabotaguan y parís que no, que no que no son no se estabilizan en en no tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que la chenque que escueta uy, que a lo menos eh, pues me da feedback aquí sé que que antes la lachen que comenta tierra de barrenados y tal pues yo cuento que te conocéis nada más por los dos pedazos de premios hernán Alcavero que que tienes y... bien merecidos <risa> bueno, bueno bien merecidos Que, que muchas alumnas y muchos alumnos de Nogara Pues en, en primero o en segundo Pues leí en Belundo dos tuyos libros Dos tuyos, dos Arnalds Caberos Te ta ta un texto en la selectividad De un Arnald Cabero oh, oh, oh, oh. No nos esperamos, Rocklo ¿no? Qué sería, ¿verdad? Buah. Y se, y se y Que no fuese que... mío <ríe> <¿Qué> broma eh? <ríe> eh, Bueno, pues esos dos premios Te los leves por vidas crebazadas y en el alto canto de Huega. que como decíamos también a no principio el programa ya ni existe ese se premio, ¿no? bueno, tú como ganador dos dos vegadas casi consecutivas de del Arnal Gabero como Villes y se premio toda la trayectoria de de premio y que lo hayan sacado, ¿no? Bueno, pues o premio más eh cambió mucho no tiempo porque principio estando un premio una mica extraño porque ya era ya eh, le daban a obras ya publicadas y yo, yo como estudio no se a ellos ¿no? y pues ya sí que se reconvirtió en un premio literario más tradicional yo en primerías ya una cosa extraña que ha llegado a estar la administración pública la que ha llegado a convocar premios literarios porque yo digamos que no hay una cosa eh, que habría, una luenga normal y una situación normal no habría de estar así pero bueno, también es cierto que Eh, Para yo, yeah, si, si una administración pública ha de, de convocar premios literarios, en cara tenía mucho menos sentido que, que en TNC1 en castellano. ¿eh? Y una lunga que ya de premios literarios, pues ya eh, hay un, un buen tropacil. Y no pasa en aragonesio catalán que, que habrían de estar las lungas que se promocionasen más. ¿no? Dim, pues, os, os avatares de la política del país nuestro, pues, eh, facción que. Pues que se inventasen esto de la pa la papi y la polla, con perdón. Y, y con eso, pues, creyó en o, o una convocatoria esta única o no sé qué, que a la fin remató en The Sparisher. que dice que esto va a revilcar, si es que así así, ¿no? Yo, pues bueno, espero... Yo que soy una persona muy bondadosa y que confío en las... <risa> eh, bueno, pues en, o, en o ser humano, pues yo creo que a la fin esto, pues, cambiará, se chirará. Pero también digo eh, que... En una luenga normal no habría de estar lo más normal precisamente que premio más importante, si se quiere, con más dotación económica, porque eso es lo que da una importancia en un premio literario, ha llegado a estar convocado por una administración pública, o sea, eso es una, una cosa rara en una luenga, si sí, bien y es cierto que tanto aragones como que en Aragón también son unas cosas raras, a la vez se chunta aquí una mica todo, ¿no? sí, sí. Hombre, yo lo, yo lo agradecía mucho porque ya era una, ya eran unos, unos libros, pues, bien baratos, ¿no? Porque costaban cinco euros cuando salían publicados sí. en, en, la edicionista que feba lo gobierno de Aragón, tanto en Aragones como en Catalán, que yo antes me en Timas, men, men el yo también ve el uno de, en Catalán, el este ay, del Carlester, es que no me acuerdo ahora cómo se dice, Elicantropía. el Canropía. De, y, y que también pues pues era una mica una traza no de empezar una, una miqueta y ese formato que yo creo que lo único que nos queda por charlar que lle la novela la novela normal y corriente la novela que todas y todos leyemos de, de cabota bueno de cabotahuán cuando podemos y cuando queremos y cuando un ratico para leer tranquilas y, y bueno pues si esos dos eh, libros que presentes consigues ganar No sé si no has presentado más y se quedó lo no. general. Bueno, Fala. en presente. De, eh, dos, dos de dos. Dos de dos en la cabero. Pero <ríe> en altra sí que tengo dos cosas eh, inéditas. Pero de. de más de obras Ramos. de Rubén Ramos. Sí, sí, <ríe> vamos. Pues tengo. Do, bueno, pues os digo que yo no sé ni Anson, ¿eh? o sea, te lo digo en serio. Claro, pero y, pero tendrás bella copia. No. De la ¿Verdad en Word. Sí, sí, sí. Tengo, tengo, a ver, dos obras ineditas. que prestisa claman, tranqui, tranquila, toda la bueno, somos, que no estamos principiando a crema radio topo <risa> Bueno, pues te voy a contar una voy a contar aquí públicamente una cosa muy graciosa, que, Pre que exclusiva. Una exclusiva. Otra exclusiva. Ya echen que, <risa> que lo sabe en Petit Comité, pero bueno, ya, ya, ya han pasado ya mucho tiempo y se puede contar. Sí que es cierto que yo eh, tengo dos obras cineitas que las, las presenté en un premio que se fue en otra ciudad que no es Zaragoza y que y de Aragón. Y que en una de ellas, pues bueno, no sé qué pasó, pues no cuaco, lo que sea, me parece muy bien y muy normal y, y no pasa cosa. Y en la otra, sí que es verdad que feaba muchos juegos lingüísticos. O sea, a Manicheva que charraba eh, como en diferentes variedad, pero variedad, digamos, reales y después pues, variedad, digamos, en idiolectos, ¿no? O sea, uno charraba, eh, digamos, como charran en según es que asociaciones, según es qué puestos. Y iban demasiados demasiado juegos, ¿no? Se y manchó. ya tampoco, y ya no, no recibí garra feedback. Pero sí que es cierto que del de altra recibió un, porque además era una. Yo me acuaco muy tú, una mica um, siempre de hacer cosas innovadoras, originales y tal. Y eh, me teba en insta. O sea, me, me pasó un tiempo esas copias, yo le mandé a, a las copias. Y me pasó una que ya era como correchida con lapicero. de encima cosas, ¿vale? Y por ejemplo, me te va a obra y muy bien, y muy bien escrita, pero el dragonés y muy malo. ¿Vale? Y bueno, digo, porque ya es muy malo. Y en principio de pues por ejemplo, me te va, yo me te va a e las montañas y me lo levanta chau y me te va a mons <risa> como si fuese lo mismo. para dar cuenta, una cosa lleva una montaña y al un mons. ¿no? Sí. Y h dos pineo más en, en a, Aragón, siempre dice yo soy de la montaña. Y por ejemplo, yo me te va a podría, que yo, como yo creo que afortunadamente ahora, casi toda la h en Dodiz. Pero a la vez era muy de moda lo de Poderba y todas estas cosas, ¿no? Y me levanta chau y me te va de encima Poderba vale. Y me te va, eh, me te va, utiliza o condicional castellano Cosas así, ¿no? Y así, bueno, una ripa cosas que irán para fundear no, Yo sé... Con comentario texto Sí, la la... yo sé que... Y no lo voy a decir públicamente Pero yo sé qué persona fació hecho esas <risa> correcciones Y hizo en cara me fama hecho más gracia Porque además hay una persona que una de las cosas que va diciendo pero Perasti siempre es que lleva patrimonial. No, eso no eso, pasa nunca. Eso nos dice a eso nos, eso nos las cosas super. Ya, super no, no. En, ah, no. Y una cosa de mucha risa ella. Yo, yo ahora a la vez, pues claro. Me ¿Tú metí sabes en... que el ama de mi, mi sin era patrimonial? <risa> bueno, a la vez, yo claro, que ya, entonces si imaginaré. Soy charlando de FA 20 años o sinas, ¿no? Con, sí, de un tapar de 20, 21 años. Y, claro, yo a la vez me metí muy perené, muy, muy enfurado, muy tal. Pero ahora lo veo de. Ahora o tiempo ha pasado y yo que. Me pasa risa, ¿no? sí, sí. risa. Me he rido porque además eh, o tiempo lo cura todo y una gran verdad. O sea, lo veo y me han porque me parece una cosa mesmo graciosa. O problema es <risa> que. Sí, sí. O problema aquí que no he trovado eh, a sobras. Así que me cuacaría, no por casa pero no sé si serían mesmo publicables. Eh. Igual. La otra sí, la de. chicos... Lingüístico, sí, sí. yo creo que ya sería mucha gracia día oh, de Hombre, hombre de que qué ahora se ha revalorizado? Bueno, y... no sé, yo sí. más he ah, dicho en candeletas. Eh. En, canta... ¿En, sí. en, <risa> en tiempos en hogara, mira miremos de empecipiar con. Ese, se editó Ucrania. Jerebano se editó en una Isha, la de los chogos Lingüísticos, sí. que tenía como título, como ya no, ni me acuerdo ahora, que era una historia más, de un, era una, una especie de, de, de thriller, de risa. Y que, llevaba... que una okay. <risa> sí, pero yo era más gamberro en cara. Y, era... <risa> y digamos que era un matón a sueldo que era cheso y el charrabán cheso y tal. Y después pues, llevaba venasqueses y chen que en Aragones común, digamos, Millor, Y después pues, otros que charraban también muy mal. Y entre tres no se entendía. Era una cosa <risa> como se decía, no me acuerdo ahora. Ah, sí, era fabla Conexión. Fabula Conexión. Fabula Conexión, cierto, sí, sí, Hostia, sí. por favor, Esto publicación está, ya. Sí, está, no Esto eres se mira, vende solo, ¿eh? Eres, mira a ver si lo trobo porque sería... Igual, mira, eh, igual lo, lo, y lo publicaría de Valdés en Internet. Pero claro. a ver si lo trobo igual... Sí, sí, sí, ya... <risas> Bueno, muy Jesse Cordial está bien puya todos suyos fancines. Pues igual fue una cosa así, sin... nada. Igual sí si plago si un acuerdo con muy Jesse Cordial se encarga. No puede ser, mujer... puede ser un como cómo se dice esto por fascículo. Claro, claro. Bueno, ah, bueno no. Si sí. si admitís yo encuentro. Con Eraldo. <risa> no, no te ferás tan famoso con eso que con el con Arnal Cabero. La no, pues igual más, igual más. <risa> Porque has, has dicho una cosa interesante sobre la, o, el Arnal Cabero, pero calpas cuenta de que ya era un Eh, una bueno pues tenía cosas muy buenas pero que sí pues te da un bueno, premio yo como acuerdo que el segundo premio que gané pues yo, yo era trabajando ahí fuera y ni a ni fue yo que fue la mía filla que tenía cinco años bueno no, una cosa muy muy cariñosa muy graciosa pero tenemos un problema y se premio y es que la distribución era muy mala y eran libros de muy pero, mal pero pero malisma sí, sí sí sí sí así es que si torna a asistir le mandamos a gobierno Aragón que eh, tenga una mejor distribución Yo de feito me las billé y me las pa para trobar no me acuerdo cuál era, un, un dos Arnalds Cabero, porque yo por un regular iba a las presentaciones estas que feba en la feria do libro y, y tal, pero un año pues no podía ir porque trabajaba de tarde si no sé qué, me coincidía y, y, y pues para probar lo libro pff, te las, te las billeba, sí, sí y, era, y era pro difícil pro difícil La de libros del Arnald Cabero que verán las bodegas de... Sí, de de sí. De que antes, sí, bueno. eso, también en Nogara conseguimos que, que nos ne vendesen, o sea, bueno, que, que nos ne deisasen para pa venderlos en, en Nogara, pero eso, pues los de Rubén, los de, de Santi, de, Esto, de, que, de Fernando, creo que teníamos, de Fernando Romanos, el de Baisora Miradas Fustez usted. Y que, uno nomás, pero y también. Y estas, estas cosas de, de las publicaciones de la dechea y de instituciones, o sea, si una pena en castellano, en cara en Yemas, en, en Aragones, nosotros por ejemplo con sin pues, que te talle, pero no, con, no, no, soy, muy, o, soy muy encarreñado grano, con no. cono <risa> propio teníamos la suerte que to, todos nuestros o casi todos nuestros libros se iban a rematar en una de esas bodegas y por suerte cambió el gobierno la nueva consellera no quería que va, va cambiado nombre de, de departamento la nueva consellera no quiere va a saber cosas de esos libros y en cuentas de eh, amagarlos lo, se los pasó a aso de masa como si estás como que se los minchen istos. Y mírate por dos, pues que la mesa que le plegó eso de Masaya era amiga de yo. Y me trucó y me dice son plegando por la puerta, Caisas y caixas de vuestro libro, que fue con él. Si le dice, cualquier cosa fueras de. fueras de aventarlo. Pero de si no es polvo. esta, o por ese. y esa conjunción de. de suertes, de. O sea, pues de rematado, pues como todos los premios a Cabero, como todas otras cosas, como todo o, o patrimonio de archivo, de grabaciones, de. De que odilla, o sea, lo del archivo de Salamanca, de una risa al <risa> canto de lo que vi a Brasti. Yo remero a Guillén Tomás y a Santi Paricio, <risa> también plegando en Nogarafa muitísimos años con caisas plenas de libros y eran emocionados de hemos conocido no sé qué, que te vayan a de chea, nos andéis a y pillarle todos los libros que queramos. Y plegaban, pues eso, con caisas plenas, de que ya era de... flipan. yo super triste yo yo conseguí el tesoro de la lengua aragonesa el, el este que son cuatro tomos y tal y este lo pillé en en una feria de libro antiguo en la plaza Aragón y tal que tenía gacho pero un fascal de libros de de lengua aragonesa y de cultura y de no sé qué y tal y, y claro yo le dije oye pero toistó digo oye que va a venir aquí con bueno de feito me fueta o banco a sacar perras porque no porque no entendeva pros Y, y le pregunté y me dice, no, estoy de una de los almacéns de la DPH, de la Deputación Provincial de Huesca, que, que, les, que no hoy iba ya y los vendeban a, a palés. Y, y, eso, y se me va a pillar un palé de, de libros de estos y, y conseguí hice el Tresor de la Longa y ves cuántos otros libros también por cuatro duros que, que me los levé. Y estoy como lo programaíste de trasteros... <risa> sí, sí, de los Yankees que ubren un trastero y a ver qué te y ¿no? Pues, pues, oye, darme en bel Yankees ha abierto un trasteroito Arnal Caveros, así. Sí, sí, sí. En Aragones. Pues, pues a saber, dos, son no, todos esos, todos esos, libros, qué penica, qué penica, me cago en la mar. Bueno, y tornando a los tuyos, Arnal Caveros, Arnal Caveros o no sé cómo se dice el plural de Arnal Caveros. Eh, Arnal Caberos. Vamos podemos eh, innovar ¿eh? lo que digamos aquí y así si no será. Hacemos fa... una grafía. <risa> no, como si no en ¿no? Claro, que me importa igual. La grafía más. barrenada. <risa> Uy, no me deside ya. Ya hicimos un festival ah, pues, de Barrenaus. En Yay vuelve una <risa> cuerda. Bueno, hizo eh, Garnés dos Arnal Caberos con vidas cribadas en el Alto Cantaugua, da huega de, qué van estos dos, estos dos libros. Bueno, pues responden a dos. Eh, yo creo, creo que siempre que escribes sacas cosas que tienes dentro, ¿no? Eh, miras de, de esterilizar bella cosa que bulliga por dentro de tú, ¿no? Y responden a dos momentos vitales que, que simplemente me ganaba de escribir de, de esas cosas. Y bueno, en uno, en uno que hay videos crebazadas que yo primero, que le tengo mucho cariño, porque yo primero que publiqué y tal, eh, pues charro de Chenque que ye, siempre digo que al otro canto de huega también, ¿no? O sea, Chenque o en el otro canto de Mirallos, si, si queremos, ¿no? Chenque que, eh, pues que como que no existe, para la Chen normal, con váspera carrera te las puedes probar, pero que lle viviendo una viuda, digamos, hizo eh, crebazada, ¿no? Crebazada. Que hay estas feridas que se nos fan, como estas burras que antes lleváramos no discutiendo, que se nos fan cuando ya trabajando en las mans, eh, que pues te crevazan las mans y faz que sufras mucho, pues en que que es sufriendo mucho. Y además, este libro, eh, digamos que revivió cosas de este libro muy graciosas. Bueno, muy graciosas, no, no pas tanto, porque <risa> tiene como centro el tema de Asida y todo lo que representó para mi generación, este, digamos, una fantasma, una amenaza, ¿no? O sea. Y, y pues eh, bueno, pues empecé eh, a, a retabillar y de ellas, cosas que vivencias mías de chenque con Eixeu, chen que, conocí, chen que, que pasó para mi vida, digamos de bislai, eh, y también con, con otras pues, que empecé a forigar y documentarme y tal. Pero me fa gracia porque fa dos o tres años charlando con alumnos en la universidad, a Galas, que ahora tendrán pues 20, 22 años, un día charlando de, de Asida. me cuenta de que ahora eh, a Joven no le tiene miedo a la SIDA, como que bueno lo consideran un tema bueno, pues si pillas la SIDA no pasa cosa porque yo como estar diabética, no pues un diabético pues te eh, medicas y pro, y me pareció escandaloso, o sea, yo sí que estoy, yo sí que estoy un choque generacional ¿no? Y a la vez me, me fació tornar a pensar en vidas crebazadas, ¿no? es decir bueno pues cómo se reconstruyen historias de personas que tienen cierta relación con la SIDA. Que charro en muchas más cosas, más de Asida. digamos que hay un elemento central, pero ya hay más. O sea, porque charro de, también de, de todo lo que supuso para mucha chen, chen anterior, más bella que no pas yo que, que no soy tanto, pero chen que, que vivió a transición y, y a gran decepción que supuso para toda esa chen a, a transición y como mucha esa chen cayó pues en, a, en un mundo a droga y tal. Y bueno, pues creí esa historieta de cinco historias que además... Eh, Me pasó, yo creo, por primera vez de la vida que tenía rematado, esto creo que lo has contado tú antes, no, eh, David lo ha contado antes, rematé el libro y no sabía qué título me tele, porque realmente yo creo que me tele en otro, que era Recuerdos de Elena, porque llevo personaje que, que en todas esas historias un casi todas, pero que no amanís, pergar a cabo en primera persona, ¿no? Y bueno, después de estar debatiendo con yo mismo, a la fin decía, bueno, vidas crebazadas. Pero realmente no soy título, hubo título alternativo, me sacó a cabo de que fuese Recuerdos de Elena. Y yo, pero un costado. Cuando remate con vidas crebazadas, también pasé un tiempo como que ya me, ya me esmongeraba, aborrecí, ¿no? Porque, <risa> ya verdad, pues que, además lo escribí de camino, lo escribí en 15 días, hubo escenas de vacanzas, y yo sí, ah. y no fue otra cosa, o sea, me, me encerraba. A ti se que agradexele sempre a miña compañera que sempre ha feito iso treballo de estar con a familia, con os tagares, tal... E eu, lo de dos cudiaus que charramos, no, de Este papel tan importante que chugan moitas vegadas as nosas compañeras cun somos estas cosas. E eu me enzarrei practicando unhas vacanzas en o libro e me... seis, siete horas diarias, porque iso se que é certo, pa escribir, a mi necesitas moito tempo, moito, escribir é moi difícil e has de estar moi vulcao en iso. Y me foteé unas vacanzas enteras, las del año 2006, escribiendo Ye. Y cuando remate ya como, ya era tan, tema de vida hasta tan aborrecido que quería que pues fuera otra cosa. Y siempre me va de escribir una, una saga familiar. Y en, en el otro canto de que a yo me cuaca más y veía vegada mismo, no sé si con Lucía lo mucha veía vegada sí. que vidas cruzadas cuaca más, puede estar que sea más original, pero a yo le tengo, me, me cuaca más y a yo me remate mucho más contento. con la obra final de El Altro Canto de Agüega que, que en Vidas Crebazadas yo soy muy fan de Vidas Crebazadas <risa> <risa> yo, contento, yo también también del El Altro Canto de Agüega <risa> pero y que Vidas y yeah. pues me fui muy contento y, y me ver el día de charrarlo tranquilamente con unas vieras o con lo que sea con <risa> no de esto de, de historia, los encuentros con el autor no, no en este caso <risa> así nada pero sí porque me, me, me fa ilusión de De, de conocer este feedback, ¿no? Que encerraron antes también Pero al todo cuanto a huega Como eh, producto, digamos, literario A yo me fa más goy Eh, y una saga familiar, y una historia también de, en la que me documenté mucho, pero mucho, mucho Y en sí tengo cagadas yeah, de reconocerlo públicamente, pero de unas mismas muy gordas <risa> <risa> Pero eh, sí que de meterme una medalla aquí, voy a hacer como ha feito antes eh, Tamara con el tema de Oye, yo no soy creyente, crey pero bueno, de que a cual, oye Si puedo echarme ruchas voy a echarla. Lo que llegué. Exactamente. Empecé a charrar dos temas, dos fillos, dos ninos robados. Antes que nos encharrase a gran escala. Y a Manishisho en en Vidas en el otro canto Huega. Que lleve una mena de. de Con Aisha, esa película de Forrest Gump. Pues lleve sí. una mena de Forrest Gump, pero en, en chungo, ¿no? O sea, porque <risas> a, la, a la protagonista le pasa todo a la pobre. Todas las cosas que le puedan haber pasado le pasan, o sea. O fusilamiento compañero no sé qué dim pues la prostituyen le furtan a, a la nina tot o sea y lo charré con las personas que, que estoy en el churro, que me gritó dim pues cuando se enteró de que era yo Eh, una amiga y compañera de estas movidas de lagones cuando se enteró de que ya era yo me gritó me dice Ay, me ha feito mucho y tal oye pero esto como la... y le digo a que te apareció como Forrest gun dice sí sí porque todo le podemos pasar todo le pasaba y es verdad ¿no? Pues, y bueno viene la traza de, de reconstruir una mica historia de más que más de de de reivindicar a historiasta de antes de la guerra también ya no solo la propia guerra que se me ha charlado un mito pero todo lo que llega a, a generaciones anteriores a la guerra Que mmm, facían muchas cosas que, cuando creíamos ahora que hemos descubierto a pólvora, ¿eh? pues <risa> no pas tanto. O sea, lleváchen en fase 70 80 añadas, eh, añadas, o ¿eh? añadas, como querías. Pero que. <risa> que <risa> aquí ya vio, bueno, pues. Que, que en cosas que, mismo ahora, eh, nos quedamos muy curtas con cosas que se facían a la vez. Here now is gone up and down, like everyone walk the earth in lonesome cry. But when the sun comes up, when the sun comes up, it will be on your side. It will be on your side. <speaking in Spanish> to the song of wheels all demons die Raise of joy, they must Harmony, you will be my bride when the sun comes up. Y esos dos libros se ganaron y se premiaron en Alcavero, fació esa primera edición que que como decíasnos, pues y de y de maltrobar, encara que la pues la puedes probar nuevamente en Nogará, en la Plaza Aso. Pero ahora de Zaragoza. se. De Zaragoza. Ahora se han tornado a editar eh, en, en este caso con la editorial Transiberiano, un proyecto que, que en faz parte, ¿no? Y, y bueno, pues pues cuéntanos la amiguita también hizo como, como llega esta editorial y, y cómo ha estado esta reedición eh, en este caso de, de Vidas cruzadas. ¿El otro canto de huega también? Ya, no, no ya he reeditado eh, Esperamos Cribazadas. que que no tarde Guaire. ¿eh? Bien. pero pero por por ahora no por ahora y es solo vidas crebazadas bueno pues una historia de, de, de, de tema de cultura colaborativa no que ya tan de moda ahora no y parando cuenta también en las posibilidades que nos sufren las tecnologías de información actual y de que se abaratan muchos procesos pues nos metimos de acuerdo una serie de autos que además si voy a decir autoras, pero creo que no que... No hay ahí Garra mujer, que también es triste En cara, ¿no? En cara, que esperemos Tened que el proyecto... Esperemos que sí, esperemos que sí Pero digamos que no grupo de Chen que empecipiemos y tal Pues somos todos eh, chicos, bueno Y, y bueno, eh, empecipiemos con el con tema de, de Chen que va publicado ya cosas O que tenemos cosas ya eh, a pocas de publicarlas También con el tema de debate gráfico Es eh, decir, bueno pues eh, nosotras nosotros en este caso por ahora no más mastos pues pensábamos que, que caleva que se produciesen nuestras obras en la grafía de, de, de EFA de estudio de filología aragonesa y nos achuntemos sabiendo que lo que digo, que más barato, que ahora las Cosas a Requesta Pues salen muy baratas. es que eh, En hemos el año 2015 Yo creo que, que el tema va yendo bien Va indo bien Teniendo en cuenta que somos charrando del aragonés Y más creciendo Y tenemos el proyecto muy majo Que espero que salga luego Y también espero que que El otro canto pueda publicarse de camino Esperemos que a ver este año posible Espero que sí Y bueno, ya no ya nos no avanzó una miqueta Bueno, nos, nos has avanzado de obras que ya vas feita, que ya las tenías feitas ¿no? De, de antes, pero no hayas pensando en escribir el libro más que muchas. Yo soy seguro que te lo, agrade, lo agradeceríanos pro, porque yo soy completamente, me declaro fan de Vidas Crevazadas del Alto Canto de Huega, en cara que soy con Lucía, me famas hoy Vidas Crevazadas. Y fan de Rubén Ramos. Y fan de Rubén no. Ramos. He de venir más vegadas aquí, me levantas el ánimo de camino. Y solo charramos de impues, que te he en una atrás. Bueno, bueno, miedo me da. <risa> pero <Bien. risa> pero bueno yo es pensando en escribir el, el libro más a ver yo tengo eh, esto de escribir también responde a, a, a sensación a situaciones vitales ¿no? yo ya, yo he atravesado unos tal años pues unas experiencias vitales diferentes porque para esto de escribir a menestas es mucho tiempo lo que decía antes y tiempo y ganas y trobar también a pues que vengan que te visiten las musas no inspiración que encharraba antes David Y, y tal yo siempre me acuacau, vale y yo quiero tornárselo el problema es que también es cierto que yo me embrecaú en estos años pues escribir en otra manera de cosas que son mucho más aburridas mucho más aburridas <risa> y en el caso también mucho menos agradecidas que ya pues la literatura académica que lleve un pues un chungo <risa> y como eso ya ahora rematado el proyecto también vital que tiene Manilla en Manilla Bertien, en Besan Yo creo que ha llegado un momento de que empecé a pensar de verdad en tornar a escribir la cosa. A tra primicia, ¿Qué? eh. Gracias. Pues hay un programa de primicias sí. y de Lo que o pasa que que es que Isaiah es buena noticia. Ah, Malaje que espérate. Por porque diga que trobe en bueno, un momento y todo. Nunca no plegará a San Martín. No bueno. De verdad, de verdad, no ninguno escribe, bueno, había un debate con eso de si Martín escribe lento o rápido. ojo. Bueno, eso era otro programa, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. Ya ya enferemos un otro, que estoy pensando también en hacer un programa, un otro programa sobre sobre eso. Eh, podría no ser una cooperativa de escritoras y escritores en la a ver si A ver. Oficano centro Oficatos, pues eso sería más fácil, con, la, con las perras ahora... que ganan. Sí. Otros que bueno, ganan en pozas de sí. de 500. Yo, ganan, verdad. pues si no bueno, no eso que... que perder donde que empecí Bueno, sí. pero tampoco no cuesta Eso es bueno Tampoco no cuesta Yo tengo una pregunta Ata Rubén Ah, vale Yo quiero saber Dim, pues de esas vacanzas Que te foties Todos los días Escribiendo cuánto orné Todo tuyo Puesto de trabajo Te hicieron toda la chen ¿Qué has feito? Yo estaba en la plaza Yo me iba de viaje a París Yo me he puesto a la montaña ¿Tú qué has feito? Yo he escrito un libro O sea, hizo. En, en aragonés En aragonés Pues o sea, mira hice, Yo como, como Cuando friki. me dicen ¿Qué has feito? Yo he mirando paisajes Y te dicen ¿Qué? Estoy pues mira Eh, vidas crebazadas y yo trabajaba a, a la vez en el en gabinete de prensa do, do de do concejo de zaragoza que hay un puesto súper estresante súper estresante y las vacanzas yo decía ah, pues esta vacanza me lo voy a prender si sí, escribiendo ¿no? y eh, yo me acuerdo que, no que, <ríe> que, que se fació público que va ganado y tal y va tenido pues vamos de tenido y era para estoy en aviento de, perdón en verano y en aviento esto cuando se, cuando se sabió ¿no? y a la vez un compañero de trabajo se enteró por la prensa y el día de antes veo hasta un charrón tal y bueno una rueda de prensa en fin unas movidas listas muy estresantes y muy aburridas y me envió un mensaje en plan ah o sea que además de trabajar y de organizar ruedas de prensa no sé qué no sé cuántas escribes libros pero tú tío y sí bueno eh, lo que tú decías las vacanzas o sea bueno yo soy un tío muy hiperactivo siempre en soy, he estado muy no es que pf, yo qué sé yo si me tienes dos o tres días sin hacer cosas ya me, me da un síncope. Y, pues, lo, eh, y es muy gracioso porque el alt, en el otro canto de Oega, lo escribí, eh, entre otros puestos, en una concentración de Real Zaragoza. Contra OEGA. Oh, no, sí. Contra Vallada, no Real Zaragoza. en una concentración en Villalba. Exclusivado también. Sí, sí, esto sí que es exclusivo. Esto no lo sabía yo, creo que ningún. Y estoy si allí documento histórico, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues en los momentos estos que tenías que no, pues eras en el hotel, que era una de las cosas más aburridas, se te puedes imaginar, Con la chen que le cuaca mucho fútbol, le y, ah, ¿y viajabas con el equipo? Y te digo, sí, sí. Ah, pues qué guay. Digo, ¿qué, qué? Si ¿Sí, lo peor que te puede pasar. O sea, y lo más aburrido y lo más... Pues yo me encerraba en, en la mía cámara y, y a escribir. Y, Tú no y... eras fisioterapeuta, pues no. No, los no. fisioterapeuta <risa> peor vida, y es cierto. mucha <risa> <la> peor vida. <risa> yo estoy que este programa con tanta primicia, habrías de meterlo con, con contraseña, vaya cosa distante. Ah. no más para los <risa> ser lesivos, sí ¿no? para que lo escuiten menos no. Chale, no. por pago por pago por para por visión por no, o, con, pago, con, pago por escutación claro. y como cuando Barry Milhouse pilla la la botiga dos cómics no va a que y la <risa> y la funden la miseria Milhouse El, con Viclope bueno sí pero sí. cobran por villeros archivos estos pues esto es lo mismo Igual, igual, sí, sí, sí. Bueno, entonces recuerdo a toda la chanquina que nos quitando, o botón de donar de e y o fanzine de Tierra de Barrenados que puedes pillar en la flama, que no sé cuántas vegadas ha salido ya. ¿Cuánto la... nos paga la flama por publicidad Sí, sí, le hicimos a decir, ¿eh? este, este programa patrocinado por la flama. soy sí, como el buen área de charrando de TVOs. <risa> bueno, hostia, sí, sí, pues mira, que nos faiga no catering aquí de... Bueno y ya, ya plegamos en la fin ya se nos han ido las dos horas como siempre Muitismo. bueno multismo más no pero más de dos horas ya ya enlevamos. si os París un eh, zager una un zaguer, zaguer un rol de de, de intervenciones para recomendar bella cosa eh, libros escritos blogs eh, lo que se te ocurra de en Aragones creo que sí ya cuento que, que todos lo imaginabas O, o lo que sea, o saber Mensache que quieras decir, Zagar Primicia, ya no sé si, si incluyen más de, de primicias ¿no? en, en este programa. Y, y bueno, pues esto es dicho, no sé si Beluna o Belun quiere principiar. Bueno, yo quería saludar a Rubén Santarromana. Hola Rubén. Que soy en la radio, me fui al Cordanza del y además antes hemos charraudo Despertar de Alonso y que más Trevallo se elevó con ese el libro, estío él. y no lo hemos nombrado antes así que lo nombramos ahora también metió a suya voz en Pro Rubén Pro que ya todos dos libros que han salido aquí y bueno y que es una persona muy vinculada a Radio Topo y bueno pues no es posible estar aquí y no nombrarlo ni la estrella sería posible sin él y tantas y tantas y tantas cosas muchas gracias Rubén por todo lo tuyo trabajo <risa> Yo tengo aquí, y hasta casualidad eh, que me lo he llevado, lo he traído de otro baño para ver si me puedo leer trocer evidentemente no me leí, no me leído mica en cara, tengo aquí el libro de Oscar Lerín que plega de publicar, que se dice Recuerdos de Palle, Oscar Lerín Gabás de Gara de Ediciones, y que bueno, que sí que le he feito una goya de que fa buena cara, a la vez pues bueno, y esta ya mi recomendación. Pa, Escritor pa patrimonial. Pro que sí, de, de la comuna. ...yo me lo he y he de decir que yo que muy majo... ...que antes más se leí en... ...vamos, en 10 minutos... ...porque yo he supercurté y yo de muy buen leer... ...muy recomendable, es Recuerdos de Palle, de Scarletín... ...yo ponerme aparte, pues que ahora me he dicho con mucho miedo... ...porque con esta presión que me meted y además con... <risa> ...en fin, si saco ahora, escribo una cosa que lle mal... ...pues ya veo que las críticas me van a matar... Pero bueno, miraremos no de, de vivir con, con Isho, ¿no? Nosotros te íbamos a querer igual. yo espero, ¿no? Oh, no. No, eh, oh, no. Y yo también. <risa> <risa> también Está, bueno le toca a furo, ¿no? Soy, <risa> yo, soy tremoloso. <risa> bueno, y, y, y además de todas estas cosas, y Oscar, que no me lo leí, pero que me lo leyeré. Antes que ya a la noche de literatura y de mujeres, quiero reivindicar a Carmen Castán, que lle, la eh, persona que escribe en el es que más go me fallo, personalmente. Y que son libros o suyos que son, ya tendrán pues veinte años o más, pero que son muy recomendables, muy recomendables, y que el Aragones que, que fa servir lle una pasada. Bueno, para bellas personas no hay Aragones, que lleven Asques, pero para yo sí. Y además lleve una pasada cual, lo leyes porque lleve muy rico, eh, muy pompudo, y, y aprendes mucho, de verdad. Un beso para Carmen Que, que será Para que se suba De seguro es que nos ya escuchando ¿no? Espero vale, que sí vale. El día nos escuchará Por Que favor. será Para que se suba En Avaldevenas Bueno yo La mía Recomendación yeta Tierra de Barrenaus Que ha inventado Un blog Donde fa 10 añadas Que ha feito Un programa de radio ah, Para que lo no leigan Que ha colaborado hombre unas floras Que ha colaborado en un fascial de, de programas de radio que han pintado alrededor. Que, bueno, que a la fin, pues, o okay, que como siempre que llegue, como que vas, ¿no? Pues picoteando un poco en, en todos los puestos y entonces disas bella cosa. Y creo que sí, que muy felicidad por esos 10 años y por ese pedazo de fancine. Y, ¡Bravo! Gracias, gracias. Que no lo conozco de cosa, ¿eh? <risa> eh Y bueno, y que para bien es que la verdad que... Muchas, esto no yo era, no era prestado, güey. Pero que yo creo que, que igual que hemos dicho que cal reconoce las nuestras valuras, en este caso creo que Tierra de Barrenas no se reconoce. Y cal decirlo también. Así nas, que, bueno, que no toda la gente aguanta 10 años aquí dando ferrete. Y que se segura de que los tuyos materiales se emplegan, pues lo mismo está hacer clases, que hasta escuchar cuando es, yo que sé, trabajando en casa lo que sea. O uh, uh, corriendo ¿no? So, O yo, yo me has cuitado yo mismo corriendo. Y que yo no sé si vi a Guairechen, Fendo, cosas en Agones que pleguen a todas las plataformas, toda esa ripa de, de movidas que si es que entiendo que has dicho de primeras, de. <risa> bueno, todas esas movidas de modernos. Y que. <risa> y que yo una pasada. Claro, tú como yo es fan Claro, yo como soy fan Pero eso, que yo una pasada y que, bueno, que muy bien. Bueno, y todo lo te va yo de Tierra de Barnaus y te lo traigo que Carlos Afeito y Fa. Eh, por la aragonés y que no lleve visible en un blog ¿no? porque bueno muy tachen yo la primera hemos aprendido aragonés gracias a Carlos y eso también lleve una cosa que lleve muy poco visible y que de normal no se goza de reconocer ahora debo estar más rollo que los botones de, de la mesa de, de, de controls chifu muchas gracias muchas gracias Bueno, pues muchas gracias de verdad, eh, Lucía, Tamara, Rubén, David, por por haber venido, por haber compartido estas dos oretas y, y pico en, en este tierra de Barrenaos, escribiendo en Aragonés, con todos estos formatos, con todas estas ideas, y sos unos sols, ¿qué, qué, ¿qué voy a decir? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Oye, ¿por qué no se ha regalado unos llaveros, eh? Que si no ve, ¿qué? <risa> Pues bueno, pues acabamos este Tierra de Barrenaos recomendando a la Chen, sobre todo, pues que leiga en Aragonés, ¿no? Que vía rienda de formatos, pues si a la Chen no le va lo de las novelas, porque París ¿no? Que la que la Chen ya no leye ni en Aragonés ni en Garraluenga, ¿no? Pues vía mil formatos, relatos curtos, vía blogs, vía periodismo y también vía novela pro, que sí, hombre, y bien pinchas, en fin. Que leigad, que es muy importante. Ay, qué relajadez Y bueno, nos dimos con un resumen musical Siempre con lo que hemos escuchado de fondo Que hemos sentido música de Julieta Venegas De Villetal Jam, de Villanueva De Casey de Piper Potts, de Juncha, Cortatu, Tuval y de Sanz The Mission, Bjork, la gran orquesta republicana, El Son de la Chama, David Bowie, Amparo Sánchez, Shake, Carmen París, Vendetta, La Monkey Band, Franz Ferdinand, Buenas noches Rose, Every Night, El Diluvio de Beatles, Gaire, La Gosa Sorda de Cranberries, que somos escuchando ahora mismo, The Cure, Gogol Bordello, Lágrimas de Sangre y Riot Propaganda. Buen mezclayo, ¿eh? Acaba Tierra de Barrenaos, todos recordamos que y es en Radio Topo en a hueito da FM Zaragozana a voz da sin voz, ya que te enterarás de las cosas que en veras te importan. Que ya estás escutando la versión radiofónica de un blog, lo mismo nombre, Tierra de Barrenaos, que llevo 10 años dando mal en aragonés, escribiendo y pues isos, pues las mías movidas, una mica de todo, ¿no? Te trobarás cual cosa en, en este pedazo de blog. que puedes escucharme también todos los miércoles de seis Agüito en Radio Topo porque el primer miércoles de cada mes vía un programa nuevo y después pues, puedes escuchar las repeticiones, que puedes seguir el blog, puedes seguir el programa de radio en Facebook en Twitter, en Instagram, en Youtube, en Flickr y en Evox, todas esas cosas que las fancineras pues parís que no se enteran de lo que son, pero que sí, que lo saben porque los fans servir que lo sé yo Y que puedes trobar todos los podcasts anteriores Que ya vine a veintitantos Ya no me acuerdo cuántos En iVoox, en, e en la web de Radio Radiotopo En radiotopo.org Y en Oblog, pero que sí Y antes más en iVoox e tienes O botón de donar, que me das perras para que pueda continuar Con este proyecto, y pues Mercado, fancine En do, en la flama ser pues si siempre Oye todo en la flama y en nogará Pero que sí también en la plaza Aso de Zaragoza, y recuerda que Si es falta de cuñaos As Asculta tierra de Barrenaus. Muy bien, muy bien, Isachen. Y vamos a cambiar de todo los ritmo para despedirnos con una canta, como no, pues de la mayor colla que ha parido Valencia en, en muchísimo tiempo. Bueno. casi, casi, no sé, no sé, habría esto sería para una discusión para hacer un tierra de barrenos de propio de cual es la mirócoya valenciana, pero bueno, de la escena musical valenciana, ahora actual que continúen funcionando, pues Zo que nos sorprende con una nueva canción que bueno, que cuando venga a Zaragoza en menos de un mes lo van a petar. Con Zo nos despedimos de Calomés Veniem que vaya muy to bueno, todos esperamos en tierra de Barrenaos... Y nos deseamos con el Cap de Zo. Vamos a sobrevivir al incendio, vamos a frontal llegan, vamos a a que cuadre y en el bay, el bay del Cap Perabal. Paella ella congela falleres de cartro, aulara rada crema, gomina i proceso. Saluda el senyoret, escola de retors, el santa passejar. Un beso y una flor, nos vamos a forrar un fin de envenidor. Posar la ma y callar, playas de formigo, vivir así es morir de amor. puntava milans del boss libre regional provoca lagrimes pagine e pagine un tragic sainet que esgarra a mi més pas de passo doble al camp de futbol calça la madresa la afició a la curva nord una discoteca en mitj d'un camp d'arroz boquetes fortes a la terra de les flors la geperuda te besa en la moreneta vendeta vendeta i noves glories en oferta ja un el mons s'explica en diminutiu hom blora la collita del seca i del regadiu plowan burrera però sempre baixa huit el una bandera talla com arma de doble fil vivim la vida de gaidó acabareu com el peyetes al coi del món d'overa el penya el benicader i el poble serà un martell un pes Vam sobreviure al incendi. vam fer-li front al gegant vam suportar eixes bombes que encara ressonen per serres i baix vam defugir eixes normes Vam profanar el Zeusans, vam a gafar a que i quadri ballarem el baile, el baile del campera baile. Vinc d'on van voler fer una falla, terra de foc de sal, on la metralla travessava i reventava es cristal. on les muntanyes baixen escalonades per lluir bancals, que donen alegries, penes i minchar ving de les platges, horteres sostingudes amb deutes brutals, de microclima i macroestafa, trist i real, roders que repartien herois de veritat, segrestadors de la marina i del comptat. Taronges i olives, i raïm, netes de morisques, fills de mallorquins, on no para la festa fins dimecres que comença i tots els problemes es disolen en anís. Tenim una cova de lladres a cada ciutat, molt d'aprofitat per metre quadrat, una costa atraïda, un desig de fugida, muntren cap al nord que no arriba... Camps abandonats, qui vol llaurar podent ser ric, guiris reballats, passa la vida. Cada primavera s'emociona, algun lletra ferit, quan pega un esclafit la Vall Florida. Tantes voltes torts en tantes dates, l'arbre mai no havia estat madur. Sabíem que seria dur, ni nom ni mampa que maten, casem rates i tombem els murs. Vam sobreviure al incendi, vam fer-li front al gegant. Vam suportar eixes bombes que cara ressonen pels cerres i baixs. Vam defugir normes, vam profanar els seus sants. Vam agafar aquest quadre i ballar el ball, el ball del campera per sobreviure al incendi, vam fer-li front al gegant vam suportar eixes bombes que encara resonen per ser i baix vam defugir aixes normes vam profanar els seus sants, vam agafar aquest quadre i ballarem el ball el ball, el ball del capera per